Saludos, son las nueve en punto de la mañana, tenemos casi 25 grados de temperatura y comenzamos aquí el programa La Glorieta en Tele, Radio Marca, en el 101.4 de este miércoles 5 de agosto en el que la evolución de la pandemia sigue siendo muy preocupante en todo el país y también aquí en Elche, aunque en estos últimos cuatro días el ritmo de contagios ha descendido respecto a las eh, pasadas semanas ligeramente. Seguimos detectando más positivos y lo que es peor, Elche ha sumado un fallecido más por COVID, según la última actualización de los datos de coronavirus por la Consellería de Sanidad. Y es que por primera vez no crece el número de casos positivos, sino que desciende, aunque eso sí, muy ligeramente. Del jueves al lunes en Elche se han detectado 43 casos, mientras que la semana pasada fueron 76. Aún, si, aún así siguen preocupando los datos totales, ya que en los últimos 15 días se han contagiado un total de 172 personas, una cifra muy por encima de, los, de las peores eh, que registramos en los meses de la pandemia. Por eso, las autoridades sanitarias siguen recomendando prudencia y más ahora que se acercan la, los días de fiestas de agosto, donde, aunque se hayan suspendido, hay sectores como el de la hostelería que preparan actividades para aprovechar esta época de vacaciones. Los casos de coronavirus en Elche se, está, se estabilizan, pero no por eso hay que bajar la guardia, porque aunque la mayoría se ocasionen entre jóvenes asintomáticos, cada vez son más los contagios entre la población de mediana edad, por lo que también aumenta el riesgo de agravamiento de la enfermedad, según señaló ayer la directora general de Salud Pública, Antonia Soriano. Parece que mejora un poquito, pero no mucho. El problema es que ahora está aumentando la edad, de, la edad media de las personas afectadas. Primero eran jóvenes, que la llamara más leve, y poco a poco vamos viendo que la edad, la edad aumenta y las consecuencias son mayores. Un cambio de tendencia que desde las autoridades advierten tiene su origen en el núcleo familiar y también de amigos. Además, muchos de los casos detectados en las últimas semanas se producen en el periodo de espera de los resultados de las pruebas PCR en los que los pacientes no se aíslan en sus casas. También tras no cumplir el confinamiento de 14 días recomendado tras haber dado negativo en el test. Según señaló ayer la secretaria autonómica de Salud Pública y Naura Navarro. La escuchamos. Cuando Los contactos les indicamos que tienen que estar durante 14 días aislados en sus domicilios, aunque hayan dado negativo. El, el motivo de que tengan que estar aislados, aunque la PCR haya sido negativa, es que puede ser que todavía no hayan desarrollado la, la enfermedad, pero durante es, esos 14 días se puede desarrollar. La media son 5 días, el periodo más largo pueden ser 14, y por eso son los 14 días que uno debe quedarse en casa. Esos confinamientos se incumplen. Sobre todo por la gente joven. Entonces hacemos una llamada también de a la responsabilidad de la gente, sobre todo a la gente joven, que ha de cumplir esos 14 días en sus casas porque eh, si no es el peligro que tiene, que no se ha ocurrido ya varias veces. Es que después desarrollan la, la enfermedad y van, van por la calle, se ven con sus amigos, van a fiestas. Eh, cuando una persona tiene síntomas y va al médico y la cita para hacer la, la prueba, estamos detectando que esa persona, en lugar de desde ese mismo momento, tiene que estar en aislamiento. Eh, esa persona, hay veces que hasta que le dan el resultado, se va a trabajar, se va a una fiesta, se va a, a, a, ver, a, a ver a la gente y no está en aislamiento. Y eso es otro de los orígenes que estamos detectando, que de un caso pueden haber muchos casos. Pues hemos escuchado primero a la secretaria autonómica de Salud Pública, Isaura Navarro, y ha terminado Antonia Soriano, la directora de Salud Pública de Ilche, del Departamento de Salud eh, del Hospital General de Ilche, y, unos, y precisamente Soriano ha señalado que unos comportamientos que pueden suponer un delito contra la salud pública, y por eso señala... Ante la falta de responsabilidad individual, no van a dudar en tomar medidas más duras. Así lo declaró ayer. Y eso es un delito contra la salud pública. Sí. Y remacho a lo que dice Isaura, que. Es un delito contra la salud pública, ya hay unas sanciones previstas y si la gente no entiende un lenguaje tendrá que entender otro. Y, y, y siento ser así de dura, yo prefiero ser con pues, la pedagogía, pero existen los mecanismos, y existe incluso pues, el sistema con la abogacía para encontrar a, al que no coge el teléfono o eh, confinar a la persona que no se quiere confinar. Eso existe y eso lo estamos haciendo. Pues, eh, aunque los datos de contagios dan un pequeño respiro, pero siguen sin ser buenos. Y lo mismo ocurre con el paro. Da un pequeño respiro, pero todavía está lejos de recuperar los niveles de febrero. Durante el pasado mes de julio, el paro descendió en 996 personas y la cifra total se situó en 27.204 desempleados. El total en la comarca del Baix Vinalopó ha bajado el paro en 1.360 personas, de las cuales 650 Son hombres y setecientos diez. Mujeres. Estas son las cifras del desempleo del pasado mes de julio. Y la pandemia también ha paralizado algunos proyectos que estaban descendiéndose, como es el caso del Auditorio Provincial reconvertido en Palacio Congresual. El alcalde asistió, bueno, insistió en que la mejor ubicación es Carrus y así se lo hizo saber al presidente de la Diputación, Carlos Mazón, en la reunión que mantuvo ayer y en la que le propuso. Ese cronograma para que las obras empiecen en marzo de 2022, pero que también dijo que la gestión sea provincial de ese palacio congresual, pero con la participación del ayuntamiento. Escuchamos a Carlos González. Estamos convencidos de que la Diputación va a estudiar desde un tono y desde una perspectiva constructiva porque estoy convencido de que, ambas instituciones, de que a ambas instituciones nos une el objetivo común de impulsar el turismo congresual en la provincia de Alicante y particularmente impulsar el turismo congresual en la ciudad del Che como una herramienta para la reactivación económica Pues el alcalde insiste en construir ese palacio congresual en el solar de Highton, en el barrio de Carrus. Con esa edificabilidad de metros, de 6.500 metros es inviable llevar a cabo la construcción de un palacio de congresos como el que esta ciudad necesita para competir en la liga, en el circuito de los congresos medios y grandes de nuestro país, que es el objetivo que perseguimos. Esa es una dificultad objetiva que le trasladamos, es lo que dice el plan general y, y es insalvable. Pues volverán a reunirse en septiembre y a partir de hoy ya se pueden cumplimentar el formulario para optar a las ayudas municipales de h una subvención que pagará mil euros a empresas y pymes y autónomos que tuvieron que cerrar durante el confinamiento para hacer frente al pago del alquiler de los locales. Este pago servirá para sufrogar, por tanto, el coste del alquiler de los establecimientos, según explicó el concejal de promoción económica, Carles Molina. A las 9 de la mañana se activará el formulario, es un formulario eh, que se llena, se cumplimenta de manera sencilla, no necesita ningún tipo de certificado electrónico, simplemente eh, se cumplimentará y con eso ya haremos el orden de lista, igual que se hizo con la anterior convocatoria de ayudas. Y una vez que pasen estos cinco días, ya sea a través de electrónica, sedeelche.es, eh, se empezará a entregar toda la documentación que será durante todo el mes de agosto. Pues tienen de plazo durante todo este mes de agosto para cumplimentar ese formulario de forma telemática. Y la playa del Carabasí es... A partir de ya, una playa sin humos. Eh, ayer, el alcalde Carlos González y la secretaria autonómica de Salud Pública Isaura Navarro realizaron el izado de la bandera Playa Sensefum con el objetivo de inc incentivar a los usuarios o incitar a los usuarios a que no consuman tabaco en esta zona del litoral. Con esta iniciativa, Elche se adhiere a la red de Playas sin Humo de la Comunidad Valenciana. Escuchamos a la concejal de Medio Ambiente, Esther Díez. Desde la Concejalía de Medio Ambientes poder poner en marcha un asesoramiento a partir de la próxima semana, en el que bueno, pues dos días a la semana podamos tener eh, personal que, que traslade este mensaje, que efectivamente día a día es una recomendación, pero que nos ayude a hacer esa sensibilización a todos los usuarios y usuarios, y como digo, pues por lo menos en, en lo que nos queda esta temporada de playas, pues tener un par de días a, a personas que puedan hacer esa tarea divulgativa. Y seguimos con más asuntos. Las obras en la Plaza de Baix continúan y, de hecho, ya han retirado todos los elementos que estaban en medio, como la parada del bus, las farolas, semáforos y señales. Pablo Ruz, el portavoz popular, ha subido a sus redes una imagen del suelo levantado para criticar que con la que se viene encima en el Che se esté rompiendo los setas de granito. Mientras que desde Ciudadanos han criticado el colapso que está sufriendo la zona de la calle Ángel por la desviación del tráfico, algo que los vecinos aseguran que ya ocurría cada fin de semana. Escuchamos a la portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol como con el inicio de las obras de la calle Corredora, se ha producido un aumento descontrolado del tráfico rodado en la calle Ángel, y todo ello debido a la falta de un plan de contingencia claro. Eh, a pesar de la propaganda del Gobierno de peso y de Compromís que hablan de que quieren una ciudad más verde con la mira puesta en 2030, la realidad es bien distinta y lo podemos observar con la forma de actuar que han tenido en estos últimos días. Por un lado, se altera la recuperación de la zona centro, adelantando las obras de la calle Corredora, sin ni siquiera tener un plan claro de evitar el aumento del tráfico y, por otro lado, además, eh, se provoca la saturación de las vías, lo cual derivará en un aumento de la contaminación acústica y del aire. Pues a estas críticas de Ciudadanos hubo respuesta por parte de la concejal de Movilidad, Esther Ríez, quien calificó de irresponsabilidad absoluta que los grupos como Ciudadanos se dediquen a hacer afirmaciones, dijo falsas, e intenten frenar las políticas de movilidad sostenible. La Edil Esther Diez explicó que esta decisión de implementar a partir de octubre restricciones de tráfico en la zona centro se consensuó en el año 2018 con los vecinos y vecinas del entorno de las calles Alfonso XII y Ángel para precisamente minimizar la transición de vehículos en el corazón de la ciudad y reducir los niveles de contaminación. Destaca que hoy se renueva el convenio de medidores de calidad del aire con la Universidad Miguel Hernández y en invierno habrá una nueva temporada de mediciones de esos eh, gases contaminantes de la atmósfera. Escuchamos a Esther río. Desde la Concejalía de Movilidad queremos recordar que a partir de octubre se implementarán las restricciones de tráfico en la zona centro para pacificar el tránsito de vehículos en el corazón de la ciudad, tal y como consensuamos con los vecinos y vecinas del entorno de Alfonso XII y Calle Ángel en el año 2018. Por tanto, Tengo que decir que es una irresponsabilidad absoluta que grupos como ciudadanos no pregunten nada al respecto en la comisión de pleno y tampoco en los foros en que pueden hacerlo y se dediquen a hacer afirmaciones falsas. Se suma además a la irresponsabilidad de este grupo municipal por intentar frenar las políticas de movilidad sostenible impulsadas por este ayuntamiento para proteger la salud pública y el medio ambiente. Pues de todas estas informaciones y de otras más, vamos a hablar en unos minutos en esa tertulia con los periodistas locales que comenzará a las nueve y cuarto. Antes, como siempre, comenzamos el programa La Glorieta con la música, con buen ritmo, para recordar que todos los días, a pesar de las malas noticias, siempre sale el sol. Subiendo para abajo, bajando para arriba, perdiendo imperdibles que tu no querías que ajusté en tu colchón, bañado en sudor. Vámonos, vámonos. Me encuentro a la luna que estaba dormida, está no sonora Pregúntale al día qué vamos a hacer hoy para darle color. Met de met de en tus dragas, perdiendo la vida, cruzando fronteras que no eran prohibidas, Hagamos el amor, tú yo. Que más corta, que nunca termina. Que ganas de verte, comerte la vida. Y ya ha llegado el sol, chipilla y calor. Ja, dat is.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 Quiles, en Avenida Novelda 129 Elche y en quiles.es. En mármoles, formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues después de ese repaso a las noticias locales, cuando son las 9 y 18 minutos y tenemos 25 grados de temperatura, comenzamos aquí esa tertulia que hemos anunciado con los periodistas locales. Hoy contamos con Pablo Serrano. Muy buenos días, Pablo. Hola, buen día. Y con Gaspar Maciá. Buen día. Buen día, buenos días. Bien, pues en esta tertulia de los miércoles saben que vamos a abordar algunos de los temas que han acaparado la atención de los medios de comunicación. Esta semana, sin duda, nos deja muchos titulares para la historia. Estaréis de acuerdo conmigo, ¿no, Gaspar y Pablo? Bueno, sí, últimamente titulares para la historia tenemos muchos. <risa> Depende de la, del, del nivel informativo que, que nos fijemos, <risa> hay, hay muchos, ¿no? Pero, bueno, indudablemente pues hay una noticia importante, que son los acuerdos a nivel autonómico del Pacto de la Reconstrucción, uno más, los acuerdos para que los ayuntamientos dispongan de más recursos para sus actuaciones, y a nivel local, pues bueno, las obras de la corredora, por fin, y, y, y ese, y y ese parece compromiso ya más en firme de la Diputación para hacer el centro de congresos, entre otras. Vamos, Pablo está mal al quite de la actualidad y podrá añadir algunos más, ¿no? Sí, sí, lo, eh, están apuntados. Vamos primero por orden cronológico de esos titulares. Vamos el lunes, el lunes se iniciaron precisamente las obras de la corredora, que, que siguen siendo polémicas. Pablo, eh, Pablo Serrano, ayer mismo eh, volvimos a escuchar a la oposición criticar desde el Partido Popular eh, que se ha levantado en tiempos que se necesita mucho dinero para cubrir las necesidades de esta emergencia social, pues se han levantado materiales como el granito en la Plaza de Baix. Y también escuchamos a la portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol, criticar el colapso, dijo, que se está produciendo de tráfico en la calle Ángel. Pablo, ¿para ti en la oposición, estas críticas están argumentadas? Pues, a ver, eh, el tema del granito, la verdad que no lo sabía y lo acabo de, de ver. Es una cuestión obviamente muy técnica, no tengo ni idea de. ¿Qué están levantando? si están levantando más granito del que tocas? ¿No procedía? lo que sí pienso es que luego el tema de, de la calle Ángel y demás pues bueno yo creo que es obvio que unas horas así pues eh, van a generar cierto caos y acumulación pues de, de tráfico y demás en horas puntas, sobre todo entrar al trabajo porque es verdad que a mediodía o así no había no había tanto tanto tránsito que es lógico que se que se, que se lo, lo veamos los primeros días hasta que no haya hasta que la gente no entienda que eso tiene que ser un efecto disuasorio para tomar otras rutas, pero en cualquier caso también es verdad que creo que no está habiendo suficiente información, carteles y letreros por la zona para que por los conductores que van hacia el centro sean conscientes de que no pueden pasar por la corredora, ¿no? O sea que por esa parte sí que creo que la intento podría hacer más para informar de la situación porque sí estamos viendo que, bueno, que está armándose cierto, cierto caos ¿no? de, de tránsito en esa zona. En cualquier caso, bueno, yo creo que vamos a distrir estos días a, a muchas críticas o unas cuantas críticas de los primeros días por parte de, de la oposición, como ya en su momento, pues, las hubo por el tema del mercado central, de ligar una obra, una, esta obra del mercado central. Y, bueno, pues creo que a nivel político, pues, eh, no les puede interesar que se haga la obra, aunque creo que sí que hay una parte importante de fundamento con el tema de que el comercio no pasa por un buen momento a nivel a nivel del centro que en general unas obras nunca vienen bien pero sí que es verdad que después de una pandemia pues se puede entender que los comerciantes pues quisieran o prefirieran esperar las obras a, a 2021 no uh -huh. eh, Gaspar eh, opinas lo mismo que Pablo crees que no era el momento de iniciar ahora estas obras de peatonalización Por supuesto que era el momento. Ahora ya hace tres años y cuatro es que llevamos con esto dándole vueltas. Vamos, yo eh, cada uno defiende a sus intereses, pero el momento es cuando empiecen ya, porque es que este año que no hay fiestas y no tenemos la… Eh, en fin, el problema ese de, de tener que parar en agosto y demás, bueno, pues hay que empezar ya. ¿Qué más da plaza dejarlo? Para? El 21 vamos a estar mejor y en el 22 quién, no va, quién va a asegurar eso. El problema es que nunca los vecinos consideran que es el momento de empezar las obras porque le acarrea molestias y, sobre todo en una situación como esta, los comercios pues están eh, en, una, en, una, en, una, en una, una pandemia en medio con un descenso del consumo y con una incertidumbre total y… y Y pagos que se acumulan y, y cajas muy exiguas. ¿no? Entonces, pero bueno, en los tiempos de crisis y de situaciones así, dicen los expertos que son los momentos en los, en los que hay que acometer grandes proyectos para que cuando pasen estas situaciones eh, la, la ciudad esté mejor. No ha habido ninguna obra que se haya hecho pública de envergadura que haya contado con el respaldo de lo, inicial de los vecinos, ni parking, ni peatonalizaciones, ni arreglos de calles como poeta Miguel Hernández, que. Eh, bueno, que se armó una trifulca con algunos vecinos tremenda de la calle hospital cuando se peatonalizó, eh, bueno, aquello era el fin del mundo. Es decir, hay siempre un temor a que esto pues, represente una puntilla a muchos, a muchos negocios, pero una cosa es pensar a nivel muy concreto de los afectados que están en su derecho de exponer sus opiniones y otra a nivel global de la ciudad. La corredora tenía que haberse peatonalizado hace mucho tiempo, La lástima es que otros, otros proyectos asociados como un plan efectivo de revitalización comercial y social y cultural del centro no ha llegado, el mercado está como está, pero al final si se espera, estamos esperando que se reactive una cosa para poner en marcha la otra, no acabamos. Entonces me parece bien que se ponga en marcha la corredora y por supuesto que cuando acaben las obras veremos las muchas ventajas que tienen, entre otras cosas porque… Todos sabemos que el tráfico de la corredora no genera negocio en el centro. Es un tráfico absolutamente de paso hacia otra punta de la ciudad, de una punta a otra. Entonces, eso se tiene que ir eliminando. La calle Ángel estará más saturada como están estar más saturadas otras calles en las que se han hecho operaciones similares. Pero al final, como está diciendo Pablo también, eh, el efecto disuasorio de que pasar por el centro acarreará muchas más molestias hará que, la, que los conductores utilicen otras vías alternativas. O sea que por mí, magnífico, que se pongan en marcha por fin. Si lleva granito, lleva piedra caliza de no sé cuánto, no sé qué. Por eso son los técnicos los que deben decidirlo. Yo, en fin, la oposición a veces busca eh, excusas para para atacar, pero bueno, hay que recordar que este tema de personalización de la corredora <ríe> lo llevaba Mercedes de Alonso en su famoso acuerdo. Eh, con el, la empresa del mercado central. quiero decir que no era un tema de, de la izquierda eh, montaraz que esté siempre pendiente de, de fastidiar a los ciudadanos y a los comercios del centro. Era un tema que ya el PP lo incluía en su propuesta y que se ha ido delatando. En cualquier caso, bienvenidas sean sea las obras. Esperemos que cumplan los plazos y que, por supuesto, para la campaña de Navidad esté acabado todo y luzca todo en su, en su máximo esplendor. Eh, lo que sí que habéis coincidido es en el tema del tráfico, porque la calle Ángel puede ser la mayor damnificada de estas obras. Eh, de hecho, ayer la portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol, criticaba ese colapso de tráfico que ya se veía en la calle Ángel y Esther 10 la concejal de movilidad, inmediatamente le respondía que se van a implementar esas medidas para restringir el tráfico en la zona centro a partir del mes de octubre. ¿Pensáis que eh, se tiene que tardar tanto en eh, colocar esas restricciones en los dos puentes, Canaleja y Puente de la Virgen, para reducir el tráfico en la zona centro, Pablo? Bueno, eh, yo, yo, yo quería dejar claro que yo no estoy de acuerdo entre las obras de 2021. Yo he dicho que entiendo la posición de los comerciantes y además por la situación, pero yo también estoy con Gaspar en que se tiene que peatralizar y aprovechar la paralización, entre comillas, de, la, de estos meses y que hay que priorizar pues, lo, lo colectivo y el intergeneral que creo que es la, la peatonización y que al final estos procesos son iguales, pues, como habéis comentado, en la calle Hospital y otras, y en otras ciudades y municipios. Al principio el comercio y vecinos pues, se quejan por la patronización luego se ve que es una buena idea y luego pues, hay ejemplos como Pontevedra y demás donde, o Cartagena con el centro totalmente patronalizado y que es una, es una aliciente para, para los comerciantes que también reconocen que a corto plazo seguro será será una buena decisión porque generará eh, bastante atractivo y será difusión y demás. Quería comentar también que el Ayuntamiento sí que tiene, por lo que ha dicho Aspar, sí que tiene un plan de comercio que redactó el pasado de Edacom en teoría para eh, revitalizar el comercio y amoldarlo a a, un poco a, entre comillas, el comercio del siglo XXI. Otra cosa es que se está aplicando, que es otro tema, pero el comercio, el, ese plan, que además es un plan eh, amplio, como redactar y hecho, está otra cosa es que se está aplicando y por qué no se está aplicando. Y respecto al tema del turismo, pues bueno, eh, yo creo que lo importante ahora es que no se puede, no se puede pasar por la... ...por la corredora y al final eso lo vas a tener sí o sí... ...tanto ahora como en octubre... ...si se puede, si habría que empezar en octubre... ...pues no sé si a lo mejor sería demasiado caos... ...y empezar ya con esto tan, tan pronto... ...no creo que para eso habría, haría falta una... ...un trabajo de sensibilización y difusión... ...que ya estamos viendo que ahora en la corredora... ...pues no está, creo debidamente señalizado... ...que, que está en y así que mejor no pasar por ahí... ...entonces pues creo que no conviene hacer ahora... ...el tema de restricción de los puentes porque quizás es un cambio demasiado eh, radical de un día para otro, no sin haber hecho una información previa de una campaña de, de información previa, entonces creo que debe es ser algo gradual y sobre todo pues eso que al final la gente vaya entendiendo que, que el centro tal y como lo conocemos ahora ya no ya no va a existir a nivel de tráfico y que la gente, pues hay que danificadas como la calle Ángel, pero también por ejemplo se ve beneficiada con una con una mayor eh, amplitud de, a nivel de, de transporte colectivo, ¿no? va a llegar a más vecinos. En dos meses. Obviamente, eh, hasta que pase, imagino, unos meses, o no sé si es el primer año o en cuánto tiempo se ha estipulado, pues va a haber que soportar cierto tráfico en otras calles, pero al final el tráfico es el que es y no, sé, no puede desaparecer completamente hasta que no haya una conciencia ya, pues, de uso de bici, de autobús, etc. ¿no? Alguna calle tendrá que que soportar ese tráfico y el día de mañana cuando ya esté todo asumido pues igual será la medida novela, ¿no? Entonces, bueno, o Blasco y Baños. Son cosas que, que hay que asumir que van a ir pasando, y al final, pues los centros de las ciudades, y, y cuanto más parte patronestrada esté mejor. Y eso es lo que, a lo que hay que ir, ¿no? Eh, precisamente hay que hablar eh, de esa reorganización del tráfico. No sé cómo lo estarán haciendo, pero la corredora no viene sola. El plan centro también tenemos las obras a la vuelta de la esquina. El lunes comenzarán esas obras de adecuación de la calle Virgen de la Cabeza, con lo que Puerta de Alicante, Puente Ortiz, eh, se, se va a convertir también en una vía importante de tráfico. Gaspar. Sí, bueno, es el, el plan del centro que incluye varias actuaciones relacionadas con la peatonalización y la, y la redistribución del tráfico. Esa Virgen de la Cabeza, es una, una parte del eje norte-sur de, la, de, la, de, de, de movilidad, eh, es un eje muy importante que, digamos, que estaba pues, desaprovechado o, por decirlo, de alguna forma infrautilizado eh, respecto al eje, por ejemplo, del Chile de Fora Entonces, pues bueno, son estudios que se han hecho y que se están re reorganizando en función de todo esto que estamos hablando. Yo creo que lo importante es que se ponga en marcha este plan, porque la ciudad estaba a medias en toda la cuestión de movilidad en, el en la zona centro. Entonces, pues bueno, hay que aplicar los criterios que los técnicos consideran oportunos para compatibilizar el uso ciudadano, el uso peatonal con el uso comercial y la circulación está claro que la tendencia en todas las ciudades importantes tanto en su tamaño como en su planteamiento digamos urbanístico en el centro tienden a la peatonalización hay que ganar espacio para el peatón para el ciudadano y eso es una tendencia imparable entonces bueno elche Mar aún pues, teniendo ese objetivo de ser ciudad verde europea el 2030 pues tiene que ir poniendo en marcha actuaciones que conduzcan a, esa, a esa, ese panorama. ¿no? Entonces, bueno, pues al final mmm, se trata de diversas actuaciones que estaban ahí paralizadas y que se van a poner en marcha. ¿Que se acierte o no? Pues va a depender muchas cosas. Muchas veces unas obras que parecen muy acertadas, luego eh, por lo que sea el comercio no responde y no se instala ahí. ¿no? Entonces, por pues lo mejor podemos ver eh, calles que están muy bien y que luego pues no, de, no acaban de despegar comercialmente. Eh, entonces, por ejemplo, un poeta Miguel Hernández se hizo una actuación magnífica en el aspecto este y luego pues comercialmente como que no ha acabado de, de destacar. no Pero en cambio otros, otras zonas, como San Carrul, sobre todo, la Avenida Novelda y la Diagonal, que tiene una pujanza comercial un, un, un, un, un, un superior a la del centro. Eh, entonces, pues bueno, hay zonas que muchas veces no se sabe por qué se desarrollan de una manera más rápida y más efectiva que, que las zonas donde se actúa. Pero bueno, en cualquier caso, eh, es muy importante que se pongan en marcha estas actuaciones y que se acierte, porque al final el conductor quiere pasar por, por donde le apetezca de manera, en fin, cómoda y, y, y sin atenerse muchas veces a los planteamientos urbanísticos que se hacen para mejorar la calidad de las ciudades. Entonces, es importante que se informe y que se expliquen por qué se hacen esas actuaciones. Entonces yo coincido con Pablo en que quizás eso ha faltado. O sea, hemos publicado se han visto muchas informaciones respecto al plan, cómo iba, cómo se hacía, pero yo creo que hay que ser machacones en esto, ¿no? y seguir informando, y seguir haciendo reuniones con vecinos, con colectivos sociales, para que ellos trasladen luego a la ciudadanía estas actuaciones. ¿no? Si no se ha trasladado a la ciudadanía los detalles del plan centro es porque no se han planificado, Pablo, porque eh, y estamos hablando del tráfico, pero también podemos hablar de otros servicios importantes como es el transporte urbano, el bus o el de la recogida de basuras y aquí también nos ha dejado titulares históricos, nos va a dejar este mes de agosto titulares históricos porque la contrata de basuras está a punto de adjudicarse, Pablo sí, a ver, eh, yo creo que lo comentaba, Parnos y obviamente, pues eh, han corrido ríos de tinta de, pues, sobre el plan centro, lo que se va a hacer y demás. Pero al final esto, si no ha acompaña, acompañado de una difusión clara entre, pues eso, eh, pues los distintos medios, televisiones, y, y sobre todo pues también en cartelería por las zonas afectadas, ¿no? Como pasó por ejemplo cuando se implantó el tema del aparcamiento rotativo en arenales, que mucha gente No sé, entrar, pues si no se hace una, un plan de difusión potente, pues al final la gente se va a encontrar con el, con el pastel una vez está ya en medio, ¿no? Sí, creo que se ha planificado, obviamente, en la, las actuaciones, porque está ya todo más o menos claro y de hecho, Cleitento está trabajando ahora para ampliar ese plan centro a otras calles, como a otras plataformas únicas, como Calle Conrado y Maredó del Remey Pero sí que es verdad que parece que en la parte informativa a nivel de ciudadanía pues se ha quedado un poco, poco coja. ¿no? Lo que es el plan centro, creo que más o menos lo tienen claro y que sí que es verdad que da la impresión que poco a poco pues irán... Tienen un claro ya pues el, el marco de las actuaciones principales, como la, la que has comentado, en la, cabeza, la corredora, las vías únicas, las plataformas únicas. Y ahora pues un poco irán pensando un poco en la segunda fase, que entiendo que irá ligada con el, con el plan de movimiento más sostenible que empezará también por carrus Pero sí, eh, creo que esa, esa parte de difusión la pues, queda un poco más abandonada. Bien, pues vamos a hablar de la contrata de basuras. Eh, bueno, eh, es las más, la más importante. Eh, tendrán ahora que están en pleno proceso de adjudicación. Tendrán que, la adjudica, a la espera de la adjudicación definitiva, aún no sabemos… Eh, ¿Cuándo se van a implementar? Porque no está fijado ese calendario. ¿Cuándo se van a implementar los nuevos servicios y cómo va a ser esa renovación de, total de la maquinaria? Eh, ¿Qué valoración hacéis vosotros de este proceso de tramitación de la adjudicación de la contrata más importante del municipio, Gaspar? Hombre, eh, es importante ya que se tenga la decisión. Hemos tenido un poco un parón ahí por todo el tema de la pandemia en el proceso, pero es bueno ver que después de esto pues eh, se están agilizando los plazos, porque es una contrata muy compleja, como estás diciendo, la más compleja y la más cara del, del ayuntamiento. Entonces, pues claro, hay que dar los pasos muy detenidamente y muy documentados. En cualquier caso, eso no quita para que cualquiera de las empresas que ha optado pues luego alegue o recurra incluso en los tribunales con lo cual pues el proceso se podría dilatar esperemos que no eh, al final pues, bueno eh, continúa la empresa que está con la adición de FCC que en el, la, en el conglomerado empresarial este pues bueno lo cual pues puede dar más garantías de, de mejora de servicio eh, es muy complejo porque además tiene que ya adaptarse a las nuevas exigencias ...en tratamiento de residuos de la Unión Europea... ...aunque, como sabemos, ha habido eh, críticas y alegaciones... ...que no se han tenido en cuenta por parte de colectivos... ...ilicitanos y, y, y ecologistas y ciudadanos... Eh, ...alertando de que no se cumplían las, las normativas... ...que exige la Unión Europea en cuanto a tratamiento de residuos... ...y vamos separaciones y reciclaje... ...y todo este tipo de cosas cada vez más, más, más frecuentes... ...en cualquier caso... Los técnicos tienen sus criterios y han valorado y han visto que esta era la mejor oferta y esperemos que sea así. Eh, ello conlleva, como ya se ha informado, por la renovación, la sustitución total de, de toda la maquinaria de, que se está utilizando ahora, que directamente pasará, supongo, que al desguace, porque no creo que eso tenga más vida útil que la que ha tenido, que ya ha sido bastante con las prórrogas, con la prórroga última que se dio, que que ya llevó, ha llevado al límite a la maquinaria y a los propios trabajadores que están usándola, que, no, que están también protestando porque está ya completamente obsoleta y no hay piezas, no hay recambios, en fin, eh, ya una situación límite. En cualquier caso, como digo, eh, el alcalde, bueno parece que el alcalde quería que en el primer trimestre del año que viene, o así se pueda ya entrar en funcionamiento. Ojalá se cumplan los plazos porque creo que hace falta. Y, y bueno, y o sea, vamos a ver cómo se desarrolla, si las quejas han tenido fundamento o, o si no, si como dice el equipo de gobierno se ha hecho una contrata modélica. En cualquier caso, hay que estar, pues bueno, un seguimiento porque sabemos los problemas que hemos tenido en la limpieza en los últimos, en los últimos años, precisamente por esa situación ya un poco de, de llegar al, al. al extremo ya de de la del agotamiento de la contrata, ¿no? eh, Pablo. De, de, hecho, de hecho, eso puede generar contradicciones porque la contrata no se puede prorrogar ya más legalmente y acaba en septiembre la, el acuerdo para prorrogar la, la contrata actual de UrbaSer que está vigente desde 2020, o sea, perdón, desde el año 2000 y hay camiones que tienen ya pues 20 años de, de antigüedad sin en uso. Entonces, va a haber contradicciones ahí porque, por una parte, tiene que, tiene que finalizar la prórroga de la contrata actual y por otra legalmente y así suele estás el pliego eh se va a margen de seis meses para la implantación de de la nueva pero bueno el ayuntamiento tendrá que apretar por la por la situación comentada no de, de tener que eh, aderezar la, eh, el fin de una con el con el inicio de de otra porque no se puede no se puede estirar más y por otra parte está el tema de las impugnaciones que que puedan llegar que yo creo que por otra parte Hmm, será difícil que lleguen porque la victoria de, de Urbece y FCC... pues bueno, entiendo que al ser dos multinacionales de empresas potentes del sector, pues han hecho una, una buena oferta que, que los dos no pueden igualar y la victoria pues ha sido holgada, no, no ha sido una victoria por unos pocos puntos que entiendo que podría eh, justificar una, una queja por, por parte del segundo, no, pero como se ha quedado bastante entre comillas por debajo Dudo que lleguen, que lleguen eh, impugnaciones. Y sí que, para que, bueno, pues como ha contado Gaspar, es un contrato totalmente nuevo, pues mucho más tecnológico, implantación de recogida orgánica y, bueno, pues también para desarrollar mucho más la limpieza diaria en la pedanías y polígonos. Y está, pues, el tema pendiente que comentaban los ecologistas, ¿no? Que es cierto que no había un plan local de residuos, que lo lógico es que lo bien, el ayuntamiento lo tuviera redactado como es la normativa para a partir de ahí que la empresa adjudicataria lo, lo, as, lo asuma y lo, y lo aplique, y no al revés, que sea la adjudicataria la que lo, lo realice, ¿no? Pero bueno, como hemos dicho, pues eh, ya está todo el tema hecho después de año y medio de, de trámites. Vamos a ver si empieza este año, que imagino que eso se inventará el ayuntamiento, y a partir de ahí pues, ver cómo se desarrolla ese plan de residuos que tiene que estar en el primer año, y el resto de los servicios cómo se van implementando, porque hasta ahora... Por temas legales ahora de, los, no, de la nueva ley de contratos públicos, la mayoría de las propuestas técnicas, es decir, de lo, de lo que se da al servicio, es confidencial y hasta que no esté adjudicado oficialmente. Y en pie, pues no veremos cómo se va a hacer, por ejemplo, la limpieza del centro, que en teoría va a ser de una forma singular, ¿no? Eh, sin duda esta contrata también como se encarece va a condicionar mucho los presupuestos de 2021 en los que ya eh, han comenzado a trabajar el equipo de gobierno y vamos a hablar de ese otro acuerdo histórico que se alcanzó esta misma semana no sin polémica porque hubo una, un rechazo del Partido Popular ese acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias con el Ministerio de Hacienda en el que más o menos lo que, viene, lo que supone es que los ayuntamientos Cedan los superávits al Ministerio de Hacienda y que éste lo, lo devuelva a las corporaciones municipales con intereses. Por eso se ha creado esa, esa bolsa de 5.000 millones de euros que van a ir a los ayuntamientos, lo que va a permitir pues, eh, que utilicen el superávit para la inversión pública, pero el Partido Popular lo ha criticado muy duramente este acuerdo porque consideran que es un poco el secuestrar o el requisar los ahorros de los ayuntamientos, cosa que el alcalde, por ejemplo, ayer mismo junto a la concejal de Hacienda eh, lo, rechazaban, lo rechazaban completamente, lo desmentían porque esto va a suponer poder disponer de más dinero para la inversión pública. Vosotros, eh, visto eh, el acuerdo alcanzado entre la CEM y el Ministerio de Hacienda y vistas las declaraciones del alcalde y la concejal de Hacienda, ¿consideráis que el ayuntamiento dispondrá de más fondos para invertir a partir de 2021 o habrá que esperar más años? Bueno, eh, parece ser que existe ese compromiso de eso que ha apoyado por el PP en la FEM, quiere decirlo, los alcaldes del Partido Popular. Entonces, pues luego son batallas políticas de que si tendría que haberse hecho de otra manera, indudablemente, si se hubiese hecho de la manera que pide el PP ahora, pues seguramente diría que habría que haberlo hecho de la manera que se ha aprobado. Quiere decir que al final estamos viendo cómo la oposición... muchas veces eh, se queda en evidencia ante propuestas que no tienen sentido. Lo importante es que venga dinero y que ese dinero que se devuelva a los ayuntamientos o lo se lo queden, pues bueno, es una cuestión de método más que de otra cosa. Eh, hay que hacerlo así, por una cuestión legal a lo mejor, o cuestión procedimental, no lo sé, pero lo importante es que, es que se reintegren. Es decir, ¿que no van a volver? Pues bueno, es decir, como que los millones de, que nos promete la Unión Europea no van a llegar o que cualquier otra suposición que se pueda hacer. Como la política española se basa todo en suposiciones en que si... Eh, pacta este con este, va a pasar esto otro o tal, pero no en cuestiones reales de realmente lo que es su traducción en la realidad, pues seguimos así. Yo veo muchas veces que eh, las, la, los planteamientos de la oposición eh, están como buscados un poco así con, con, con pinzas y con mi, microscopio para ver para dónde se puede sacar algo, pero que en realidad no tienen peso. Entonces, bueno, es un acuerdo importante que va a llegar más dinero. El problema, yo creo que esto… Mmm, Va a suponer, porque la FEM también había pedido, la Junta, había pedido al Gobierno central más participación en los fondos europeos de gestión y tal. El propio Gobierno ya ha dicho también que va a haber una, eh, la palabra también muy manida, cogobernanza en los fondos europeos con las administraciones autonómicas y demás. Es decir, hay que preparar muchos, muchas cosas y muchos proyectos de actuaciones para recibir los fondos. Yo no sé si conforme está la Administración ahora, con más, o parte de los funcionarios aún en sus casas, eh, trabajando y, tal, y y demás. Habrá que, de, de personal para preparar tantos proyectos para presentar a los fondos de la, fe, de la, de la FEM, del gobierno central, de la autonomía. De tal. Es decir, hay, hay ahí una cantidad de dinero que, claro, que se tendrá que presentar una serie de actuaciones para poderlos conseguir. Yo no sé al final cómo se va a, a arbitrar todo eso. ¿Pablo? Bueno, eh, yo creo que no es pronto para... La, la verdad que a mí cuando, bueno, cuando veo la propuesta sí que me parece un poco chocante, ¿no? El de... Que la in, el, el Estado asuma lo, el remanente para luego devolverlo en 10 años. Pues, sí que puede ser chocante, ¿no? Pues Después de años de flexibilidad en el techo de gasto y, y de ahorro. Pero sí que bueno, pues creo que, que si es la fórmula que se ha elegido, entiendo que el Ayuntamiento podrá disponer de, de ese fondo, que habrá que ver cuánto le, le toca, porque... Pues, A nivel económico se han hecho los deberes de tener la deuda eh, saneada y de tener pues eso eh, en unos años previsión de apenas deuda. ¿no? Que decir, al final, dentro de lo que son los ayuntamientos, la situación municipal es bastante, bastante buena y por eso se ha podido hacer, todas las obras que se han hecho por el tema de, de la pandemia. Y bueno, creo que no conocemos las condiciones aún, habrá que ver, pero yo sup supongo que si el ayuntamiento, obviamente, tendrá que decir que es un buen acuerdo porque es su partido y ya sabemos que el peso a nivel local Pues no va a criticar ni lo que haga Puch ni lo que haga Pedro Sánchez. Pero desde luego, si entendemos que sonaba, eh, se quieren adherir al acuerdo, no es porque quieran perder dinero, es porque no vayan a poder invertir el remanente. No sé, hay que cabe esperar que, que sí, pero habrá que ver en qué condiciones. Y luego, aparte de utilizar el remanente, también es positivo para ayuntamientos como el de Elche y otros y otros obviamente porque se, se amplía por ejemplo el plazo para invertir las inversiones financieramente sostenibles de, de este año no que recuerdo que el, el caso del ayuntamiento delche de pues por ejemplo ahora que se han quedado desiertas las eh, la licitación para 24 coches patrulla de la policía pues podría volver a licitarlo tranquilamente en 2021 y utilizar ese dinero otra vez no o por ejemplo tiene que adjudicar ahora eh, más de 4 millones de obras de asfaltado, pues ya no tendría que acabarlas este año, ¿no? que sería un poco caótico igual tener levantadas calles todos los días, sino que pueda hacerlo en 2021. Entonces, es un acuerdo que va más allá de, de flexibilizar el techo de gasto y que entiendo que es interesante para los ayuntamientos porque tiene varios puntos que le van a favorecer en la gestión, por lo menos, de, de este año y el próximo. Así que entiendo sí. que. Desde el dispositivo en que tenemos que esperar aún las condiciones. ¿Y cómo va a afectar a nivel local? Eh, como no hay mucho tiempo y sí hay muchos asuntos que abordar, como por ejemplo el triste aniversario de los 123 años de la, de, del hallazgo de la Dama de Elche, porque ayer fue pues, un, un día triste, se suspendieron, tuvieron que suspenderse todas las actividades conmemorativas. Pero también eh, o hay otro asunto que colea y que es un culebrón, que es lo que le está ocurriendo al Elche Club de Fútbol. ¿consideráis que el alcalde tenía que salir para apoyar el club frangiverde y luego hablaremos de la dama? Gaspar. Bueno, el alcalde creo que ha salido ya, diciendo... Sí, sí, pero la pregunta es, ¿te parece bien que haya salido y se haya puesto a favor del Elche Club de Fútbol y que haya intervenido en este escándalo futbolístico? Bueno, esto es un galimatías, pero mmm, en el fútbol español, bueno, supongo que en el de también, pero bueno, el que conocemos, aquí los escándalos y, y en fin, los que manejen estos, entre la liga y, y la federación y la, en fin, todos los organismos que intervienen, el comité de competición, todo esto, pues parece que, que son recurrentes. En este caso ha habido decisiones en un sentido, luego se han... Eh, ...echado hacia atrás, luego se han hecho no sé qué... ...luego se ha dado el partido por perdido y tal... Se, ...se planteaba esto, se planteaba que jugase el Elche... ...luego no, luego que el partido se, te, se va a jugar... ...no sé si se jugará al final hoy, ¿no? O parece que querían aplazarlo hasta mañana y tal... ...pero bueno, es que si el Fuenlabrada había incumplido... ...y estaba sujeto a un expediente de incumplimiento... ...de las condiciones para disputar el partido... Es decir, esto está al final, la liga la que decide el señor Tebas, que no le tiene mucha, mucha, mucho cariño al Elche, como ya demostró en su momento. No sé si ahora las la, la relaciones habrán vuelto a su, a su cauce, pero bueno, y encima parece ser que tiene a través de otros familiares de mal interés en la parte contratante de la segunda parte. Entonces, pues bueno, esto no sabemos cómo puede acabar. Ojalá leche pueda jugar el play-off y, por supuesto, pueda, pueda subir. Pero las condiciones cada vez se ponen peores, porque ahora con la ampliación a 24 equipos, creo que son. ¿no? La, la propuesta esta nueva que ha surgido añade otro, otro tema de incertidumbre que genera más protestas en, ¿no? <ríe> en los equipos afectados. No sé, yo creo que esto cada vez se está removiendo más y cada vez se está... Eh, se está provocando un agujero más grande que no sé cómo se resolverá porque se resuelva como se resuelva al final eh, habrá afectados, muchos afectados ¿no? y en esto del fútbol ya sabemos que es algo muy serio aquí en nuestro país y el alcalde pues yo creo que está bueno, se ha posicionado a favor del Elche tampoco sé si debe ponerse como en su momento hizo Mercedes Alonso debe ponerse la camiseta del Elche para demostrar el amor a los colores no creo que, debe llegar, que deba llegar a tal extremo Y bueno, mantener una posición firme al respecto de Apoyo a Leche, que creo que sí lo está haciendo. Pero bueno, en cualquier caso, será la Liga y, en fin, y los organismos competentes los que dirán lo que pase. ¿no? Y, y ya está. Y luego, pues, a, a fastidiarse unos y a celebrar los otros. ¿no? Pablo. nada eh, Yo pienso como gaspar Al final, yo creo que bueno, pues el alcalde ya ha hecho un par de declaraciones. Y al final que se posicione o va a un comunicado público, pues, eh, es intrascendente para el desarrollo del acontecimiento, ¿no? No va a afectar nada, ¿no? entonces, bueno, eh, ya ha he hecho lo que tiene que hacer, que el mínimo que era, pues, eh, posicionarse, pues, como alcalde de, de la ciudad. Al final el Elche, pues, es eh, una entidad privada y, pues, tampoco puede hacer mucho más, ¿no? No sé que el club le pida algo que no creo que, que lo vaya a hacer pues eh, eso no no va a tener ninguna incidencia decisiva en la decisión de la liga que también es un coto privado entonces eh, pues bueno eh, poco más la verdad con este con este asunto el elche pues bueno ojalá ojalá lo juegue ya hemos visto el espectáculo de de la liga de la federación y bueno y, y los medios de madrid un poco también victimizando un poco a, al equipo que se salta el protocolo pero bueno eh, poco más que añadir con esto porque creo que el tema está meridiano, por lo menos en cuanto a la gente ve. Uh -huh. Pablo, como veo, te estoy escuchando que te has puesto ya en movimiento porque creo que hay una rueda de prensa a no las sé. 10 de la mañana de Medio Ambiente precisamente para, para firmar ese estudio de calidad del aire de, en, con la Universidad Miguel Hernández para renovarlo eh, me gustaría terminar contigo así que eh, haz la valoración del descubrimiento de la Dama del Che un aniversario triste el de ayer pero que nos pone de manifiesto que de la cesión temporal no se va a volver otra vez a hablar bueno se hablará mucho pero no la podremos conseguir o al menos hasta 2022 cuando se celebre el, 20, el 125 aniversario de su de su hallazgo ¿crees que todos los cartuchos se van a guardar y a gastar para esa fecha, para poder traer la dama en, en el 125 aniversario, dentro de dos años? Bueno, eh, yo, yo creo que, obviamente, no va a venir a corto plazo y hay que ser conscientes de, de ello y ya veremos si a esa sesión temporal nos da a lo mejor un canto en los dientes. Lo que a mí sí me gustaría es celebraciones, aparte, merecidas por la importancia que tiene para la ciudad y para el país, ¿no? Por, como buque insignia de la cultura íbera, que nos centráramos más a nivel local en otros aspectos de, de cultura, ¿no? Más que en la Dama Eche, porque al final parece que, que lo único que existe en la, por la efeméride, pues se entiende, pero parece que al final lo único que existe es la Dama delche, ¿no? Y ya hemos llegado tarde al Museo ibero que, que, que, que hicieron en Jaén y tampoco está adecuada la, o, o en parte el, el MAE, ¿no? Creo, creo que habría que centrarse más en Otras situaciones, pues de los museos De los baños árabes, del de más Que lleva cerrado un, un año Y no en otras cuestiones como la dama, que sabemos que no va a volver Y creo que tampoco es Decisivo para la ciudad a nivel cultural Y creo que nos debemos centrar en otras cosas A nivel cultural y patrimonial, ¿no? Pero bueno, solo hay algo, pues obviamente Contentos de que sea delce de Y todo lo que queramos, pero bueno Creo que hay otras prioridades a nivel Cultural Y ser conscientes, pues, de lo que de, lo, de, lo, de la situación, ¿no? Con la dama Pues decir, Pablo... Que venga. Pues Pablo, muchas gracias por participar. Y eso sí, ¿dónde te vas de vacaciones? ¿O te has ido pues ya? Bueno, me, no, no, me, me iré de la segunda semana de agosto a Menorca y luego a Málaga. Espero que me pueda ir, así que toco, toco techo porque la situación no está, no está fácil. Pero bueno, espero que podamos hacerlo y ya a ver si la vuelta ya en septiembre, pues hablamos de Palacio de Congresos, si es que hay algo más, más claro. Sí, se nos ha quedado muchas cuestiones, eh, pero en septiembre volverán a reunirse el presidente de la Diputación con el alcalde Pablo Correcto. Serrano. Muchas gracias. Nada, Te despedimos gracias aquí. Nosotros vamos. nos quedamos con Gaspar Macía. Nos quedamos con él. Gaspar, vamos por partes. Estamos hablando de la dama del Che. En 2023 será el 125 aniversario. ¿Piensas que podrá venir cedida temporalmente o piensas que esto ha sido un despropósito todos los años que se han perdido reivindicando sucesión temporal, sucesión definitiva y que, como dice Pablo Serrano, no se ha hecho absolutamente nada por conseguir tener aquí un referente del arte ibérico? Bueno, parece que había un proyecto de que se empezó en la anterior corporación de de un proyecto de, de reestructuración del, del MAE para convertirlo en un museo ibero en torno a la dama como principal objeto protagonista. Eh, no sé, supongo que seguirá esto adelante. Y, y bueno Pero yo de todas formas creo que lo que habría que trabajar es en un gran proyecto para ese 125 aniversario. Debería estarse ya trabajando desde hace tiempo para presentarle al Museo Arqueológico Nacional y al Ministerio de Cultura con el apoyo de la Generalitat, un proyecto, un gran proyecto para que, eh, digamos, que prácticamente no puedan decir que no, porque ya lo dijo el director de, del museo, del museo de nacional, que vendría la dama dentro de un proyecto, digamos, cultural de envergadura. Eso hasta ahora yo por lo menos desconozco si hay esa esa actuación más allá de los trabajos de reorganización. Entonces yo creo que habría que hacer ahí un gran planteamiento, pero que incluyese todo toda una serie de actuaciones en torno a esa, a esa efeméride, a nivel de cultural, a nivel eh, en fin, comercial, social, cultural, de todo. O sea, pues bueno, así se entendería, como pasó en el 2006 con el regreso, cuando regresó la dama aquí, que hubo un, una gran de actuaciones en torno a a esa efeméride la parte de la inauguración del museo, claro, que fue lo más destacado, pero que, que debería ya plantearse una actuación de ese tipo, ¿no? que incluya actividades, como digo, de, todos, de, todos, de todo tipo, exposiciones, conciertos, en fin, de todo esto. Entonces, pues bueno, no sé si se estará trabajando, pero sería lo ideal para presentar, como digo, un proyecto consistente. Ayer, ayer, ayer, precisamente, la presidenta de la Real Orden de la Dama de, de Elche, eh, Maricarmen Pérez Cascales, lo decía. Ponía sobre la mesa ese gran proyecto en donde quiere implicar a todos, sobre todo las dos universidades, la de Alicante y la Miguel Hernández, para conseguir eh, convencer al man para que nos ceda esa, esa pieza. Claro, es que esto tiene que ser un trabajo conjunto. Un trabajo aquí en Elche primero y luego con la Consejería de Cultura y la Generalitat en su conjunto y con ese y que y que la Generalitat asuma eh, tanto eh, la tanto el proyecto en su conjunto como económicamente también que asuma los, los gastos parte de, de los gastos y, y con ello ir al Ministerio de Cultura no ir directamente como Ayuntamiento que no el peso no es el mismo que si va con el aval de la Generalitat existe esta comisión mixta que se creó con la consellería con la sí con la consellería de cultura y el ministerio y el y el museo para ver un poco cómo iba la cosa pero creo que eso ya ni ni, ni llegó a arrancar si es que arrancó Efectiva, entonces, efectivamente se, esa comisión dale. bilateral eh, existió algunas reuniones pero poco más ya se que claro entonces tenemos que pensar que la, hoy en día los museos yo creo que se mueven un poco por grandes grandes eventos no entonces eh, el que venga la dama aquí, esté ahí como estuvo la otra vez, unos, unos meses sin mayor, eh, pues sin mayor actividad alrededor de ella, no, el, no van por ahí los tiros. Entonces yo creo que hay que ser ambiciosos. Eh? Muchas veces uno piensa que no plantea cosas porque no tiene recursos económicos y lo que hay que hacer es plantear cosas muy ambiciosas y luego buscar los recursos económicos porque si, si los proyectos son apetecibles para para las instituciones públicas y para las entidades privadas, porque no hay que olvidar el patrocinio privado, pues eh, se pueden llevar adelante con a lo mejor con más con mayor eh, en fin, con mayor posibilidad de éxito que si son proyectos pequeños. Entonces yo creo que eso puede ser aunque bueno, las efemérides muchas veces tampoco son muy significativas porque recordemos que en el 97 cuando en 1997 cuando se cumplieron los 100 años del hallazgo Hubo aquí un chasco muy grande porque se pensaba que sería, que sí, que, se, que vendría entonces. No son las mismas condiciones que ahora, que ya contamos con un museo y contamos con una infraestructura. Pero bueno, hay que trabajar en eso. Hay que trabajar en eso, calladamente, no estar cada dos por tres diciendo vamos nos van a traer a, la, vamos a traer a la dama, como ya hemos visto que, que, que pasó. Nos decía que, que el año pasado iba a venir porque se acababan ya las obras de... O este año, no recuerdo cuándo era ya. Este año. Se acababa este centena año. Este año, ¿no? el centenario del museo. Bueno, menos mal que no ha venido, porque si llega a venir en marzo así y claro, nos sí. encontramos como nos encontramos, pues bueno, eso ha sido un chato. Pues pero sí, bueno, que hay que trabajar. Sí, mucho. pero será después de las vacaciones, porque supongo que tendremos todos algo de vacaciones. Eh, Gaspar, a la vuelta de las vacaciones volveremos a retomar estas tertulias. ¿Dónde te vas? Muy bien. ¿Dónde te vas? ¿Te sí, quedas en Arenales? Bien, bien. Yo me voy, estoy aquí, la madre viene en Arenales, ahora mismo aquí con toda la tertulia, observando aquí el mar y la playa y todo, vamos, ¿qué más se puede pedir? No, eh, eh, que no haya un hotel en ruinas, en primera línea, sí, bueno, que está. los servicios públicos funcionen, También, que las playas ya, ya, ya, estén está. arregladas. Bueno, ya como esto, ya como he comentado en otras tertulias, estamos aquí dejados de la mano de Dios, bueno, se ha puesto algún chiringuito ahí en el hotel, se ha puesto un chiringuito, y eso ya es un hito aquí de, de los cinco o seis que había, que se ponga uno con su sombrilla y su hamaca ya haga un gran logro. Mm. Pero bueno, al final nada, no, no, obra, no daremos salida del exterior, mm -hmm. nos quedaremos por aquí aunque sea aquí con pocos servicios y como digo abandonados del ayuntamiento en muchos aspectos. Eso sí, hay, hay entre vigilantes, policías dando vueltas por la playa y socorristas y tal, estamos muy animados viendo viendo la gente pasar, todos los servicios públicos estos que se han potenciado tanto. Y que, que bueno, pues aquí, aquí, aquí seguiremos a la orilla del mar, a la bola de la mar, <risas> como decía la banera, Cantando sí. habanera y, eh, bueno, y, leyendo, y, vez, y leyendo algún libro. De vez en cuando ponemos alguna habanera. Gaspar, muchísimas sí. gracias eh, y volvemos volvemos en septiembre contigo. Hasta luego. Muy bien, por y eh, que pasen unas buenas vacaciones. Igualmente. Y a todos los oyentes también, por supuesto, un <ríe> feliz verano. 101.4, Teleelch Radio Marca.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 Vull necessito silenci una calma que no estrenqui jo ja sé on edana i si vull alliberar-me i els pensaments sordenar dan també sé on edana perquè jo que tan magrada Terne Paula staa, facile is moeilijk te imagineren, Ik weet niet wat er gebeurt, dat ik mijn hart niet la vertrouwen. Als ik naar de zon ga, naar de wol, naar de zon, zou ik dan verliezen? Als 101.4 Teleelch Radio Marca Este agosto no habrá desfiles, pero sí habrá fiestas Vívelas en familia con Teleelch, Pirotecnia L'Alba Alba y Piroelch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 en un lunes de mañana y al final de la semana descubrimos el amor navegamos siete mares bautizamos siete estrellas te llamaba igual que a ellas Cuando hicimos el amor y el amor no tiene dueño, eres dueño de los sueños y nos hizo despertar al llegar a tu porta mañana mañana. Hasta mañana, hasta mañana. Yo no quiero vivir. Despierto, despierto, me siento muerto. Por lo tanto, hasta mañana. Navegamos siete mares.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 Al llegar a tu porta, hasta, hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana. Mañana, hasta mañana hasta mañana Hasta mañana yo ik wil niet meer. Ik mañana hasta mañana, mañana. Hasta Hasta mañana, hasta mañana, yo no quiero vivir despierto, despierto me siento muerto, por lo tanto, hasta mañana.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 ...con y Alonso. Son las 10 y, 10 y 17 minutos de la mañana, damos la bienvenida a quienes nos siguen... ...desde las 10 de la mañana por la señal de Teleelche. Tenemos casi 27 grados de temperatura y es momento de iniciar nuestra ronda de noticias... ...y lo hacemos con nuestra compañera Ana Pascual. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Hoy se presenta el día tan apretado como el de ayer... Bueno, de momento no tenemos muchas previsiones, pero seguro que a lo largo de la mañana van a ir surgiendo, ¿Seguro? como siempre. Seguro, con lo que nos contarás todas las noticias a partir de la UNA. Efectivamente, con Daniela Álvarez. Y mientras esperamos a la UNA para escuchar esas noticias, ¿qué nos puedes adelantar? Bueno, pues de momento ahora mismo hay una rueda de prensa con la Edil de Medio Ambiente, en la que va a informar del convenio con la UMH para el estudio de la calidad del aire. Un poquito más tarde tendremos al concejal de Comercio que informará sobre los días festivos en agosto. Eso es importante. Habrá que ver cómo queda el 15 de agosto, que eh, cae sábado, si se, si se pueden abrir los comercios, si no se pueden abrir, si se pasa esa festividad al 16 de agosto, el domingo. Ya veremos cómo, cómo queda esa apertura de los centros comerciales y supermercados. Y luego a las once y media la concejala de Cultura presentará la programación de la IOTJA. Y de momento ah, eso es esas, lo que tenemos por esas hoy. Son esas son las de previsiones hoy. de hoy. ¿Y qué me puedes contar de ayer? Porque hubo trabajo, tuvimos a la secretaria de Salud Pública de la Consellería y además a la directora de Salud Pública en el Antonia Soriano hablando de la evolución de los contagios. La situación sigue siendo preocupante y además, eh, según la última actualización de los datos de la consellería de Sanidad, tenemos un fallecido en el Departamento de Salud. Efectivamente. No sé a, a cuál corresponde, si al del Hospital General o al de Crevillén, pero hay un fallecido, de, hay 16 fallecidos y teníamos 15 durante toda la pandemia. Pues ahora, eh, desde que terminó el estado de alarma, no habíamos registrado ningún, ninguna muerte por COVID y desgraciadamente ya la hemos registrado. Sí, la curva de contagios parece que se estabiliza, pero no dejan de producirse y aunque tenemos menos que hace unos días, bueno, pues estos se siguen produciendo y desde Salud Pública eh, informan de que hay que seguir preocupándose y sobre todo dicen que falta concienciación y que además es un problema porque ya no solo se produce entre los más jóvenes, sino que el perfil del contagiado también ha cambiado, va aumentando y ya es, son personas de entre...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 Bueno, además es un cambio de tendencia que, que desde las autoridades advierten tiene su origen en el núcleo familiar y de amigos, pero sobre todo también están detectando que se suelen producir en esos días de espera entre que se hacen la prueba PCR y reciben los resultados y no cumplen por lo tanto con el aislamiento que deben tener hasta que reciben esos resultados y además no solo en esos días, sino hasta que cumplan esos 14 días desde la prueba PCR, porque puede ser que en ese momento den negativo, pero luego empiecen a tener síntomas. O sea, que no están cumpliendo un protocolo. Esto conlleva sanciones muy duras, ¿no? Es un comportamiento que hay que castigar. Eso sí. es lo que decía la Sí, la dicen que puede ser un delito contra la salud pública y que de momento, bueno, pues ya están empezando a hacer sanciones. Y eso es un delito contra la salud pública. Sí. Y remacho lo que dice Isaura, que...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 Pues son mensajes que queremos recalcar, sobre todo hoy, en el que la evolución de la pandemia pues, sigue preocupando a las autoridades sanitarias y también a, a, a la ciudadanía en general, porque lejos de frenar la pandemia, en verano continúa avanzando en todo el país, no solo aquí en el Che. Los brotes siguen produciéndose y el último que se detectó en Elche fue el viernes pasado. Creo recordar que en una de las notas o comunicados de la Consejería de Sanidad decían que había otro brote en el ámbito social en la ciudad de Elche, con lo que ya son siete los detectados aquí. Eh, Ana, tenemos más noticias porque ayer se reunió el alcalde con el presidente de la Diputación Provincial. ¿Qué salió de esa reunión? Sí, pues el alcalde quería presentarle un documento a modo de acuerdo entre el ayuntamiento y la Diputación para la construcción del Palacio Congresual en Elche. En las bases se establece un cronograma para que las obras comiencen en 2022 y la gestión sea provincial pero con participación del ayuntamiento. Además, dicen, la ubicación del Palacio Congresual sigue siendo uno de los puntos más conflictivos. El alcalde insiste en construirlo en el solar de Yaiton y ha argumentado que la ubicación propuesta por el Partido Popular de Elche en Candalix no permitiría hacer un edificio de envergadura. Estas eran las declaraciones del alcalde. y ¿Tenemos alguna noticia más que me puedas destacar de ayer? Eh, ah, bueno, lo de la corredora. Eh, eh, ...más críticas, ¿no?, por parte de la oposición. Sí, por parte del Partido Popular y de Ciudadanos. Eh, Pablo Ruz ha subido a sus redes, bueno, subió ayer a sus redes sociales una imagen del suelo levantado para criticar que con la que se viene encima en el Che se esté rompiendo losetas de granito. Mientras que desde Ciudadanos han criticado el colapso que está sufriendo la zona de la calle Ángel por la desviación del tráfico, algo que sin embargo los vecinos aseguran que ya sucedía también los fines de semana cuando se cortaba la corredora. Pues vamos a escuchar a la portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol, realizando esta crítica porque ha habido respuesta. Vamos a escucharla.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 Así porque es hoy. hoy se va a renovar ese convenio. Bueno, ¿qué respuesta hubo para sí. ayer por la tarde de Bueno, Pues dijeron que el ayuntamiento implementaría a partir de octubre restricciones de tráfico en la zona centro y la edil de movilidad Esther 10 señaló que esta decisión se consensuó en el año 2018 con los vecinos del entorno de las calles Alfonso 12 y Ángel para minimizar la transición de vehículos en el corazón de la ciudad y reducir los niveles de contaminación. Díez destacó también que Mañana, bueno, Hoy se renovará el convenio de medidores de calidad del aire con la Universidad Miguel Hernández y en invierno habrá una nueva temporada de mediciones de nitrógeno de carbono. La EDIL manifiesta también la irresponsabilidad absoluta de que grupos como ciudadanos se dediquen a hacer afirmaciones falsas e intenten frenar las políticas de movilidad sostenible.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 Así es, nos vemos a la una con Daniel Álvarez y conmigo. Pues buen trabajo y que pases un buen día, Ana. Gracias. Muchas gracias, igualmente. Nosotros continuamos esta ronda de noticias, lo hacemos ahora con la crónica deportiva, con nuestro compañero José Antonio González. Esto del Elche no acaba. José Antonio, cuéntanos. Muy buenos días, Ros. Seguimos pendientes del caso Fuenlabrada en las últimas horas. Se han producido más noticias. Por un lado, el deportivo Fuenlabrada, que en teoría se tendría que jugar Este miércoles se va a disputar finalmente el próximo viernes 7 de agosto a partir de las 8 de la tarde en el Estadio de Riazor. Así lo decidieron todas las partes en el día de ayer. El Deportivo, el Fuenlabrada, la Liga y también el Comité de Competición. Y es que el club gallego pidió más tiempo para reunir a la mayor cantidad de futbolistas posibles, ya que muchos estaban de vacaciones fuera de la coruña. A todo esto, ayer COPE sacó a la luz un audio presuntamente de WhatsApp de Alex Bergantiños, el capitán del Dépor, un mensaje dirigido a sus compañeros. Tacha el partido contra el Fuenlabrada de Paripé y para resolver el compromiso plantea la posibilidad de hablar con el Fuenlabrada, que el encuentro se resuelva 1-0 y sentarse, dice Bergantiños. Un audio que rápidamente el club madrileño, según informa a través de un comunicado, ha trasladado a la Fiscalía por un incumplimiento del Código Penal. Y es que el Fuenlabrada se siente perjudicado por una trama injusta que busca su descenso administrativo. Por otro lado, en la tarde de ayer, la cúpula del Deportivo ofreció una rueda de prensa. El presidente blanquiazul, Fernando Vidal, informó que van a solicitar a través de una carta a la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, la inhabilitación del presidente de la Liga, Javier Tebas, por abuso de autoridad e incumplimiento de la normativa de la Liga. Respecto al Elche Club de Fútbol, una noticia importante en el organigrama del club, aunque todavía no es oficial, el argentino Jorge Raffo es el nuevo director del fútbol base. Se trata de un exfutbolista que durante cinco años fue el encargado de las categorías inferiores en Boca Juniors hasta 2017 cuando se marchó a desempeñar esa función en la Academia del Saktardones ucraniano, Jorge Coqui Raffo será por tanto otro hombre más de confianza en la entidad franjiverde para el propietario del Elche, Cristian Bragarnik. En lo que se refiere a la primera plantilla, destacar que los de Pacheta ya están entrenando en una nueva sesión en esta jornada de miércoles en el Polideportivo de Altavix desde las nueve y media de la mañana. El conjunto Verde tiene la mente puesta en los playoffs de ascenso a Primera División a la espera de que se resuelva en el comité. El caso fue en la brada. Hasta luego. Hasta luego, José Antonio. Muchas gracias. Y ya es oficial, ya lo es. El argentino Jorge Rafo será nuevo director del fútbol base de Elche. Y nosotros ahora cerramos la ronda de noticias con la información meteorológica con nuestro compañero Vicente Bordonado. Muy buenos días, cuéntanos. Muy buenos días. Con el avance de la dorsal anticiclónica, la jornada está siendo marcada por una mayor estabilidad atmosférica durante esta madrugada, temperaturas que en buena parte del territorio han bajado hasta los 23 grados, por lo tanto, una noche tropical. En lo que resta de mañana seguirán llegando intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo bajo, ambiente relativamente soleado, viento en calma puntualmente flojo de componente marítima. Por la tarde tendencia cielos poco nubosos o despejados con alguna nube aislada de tipo bajo y es que el centro secundario de altas presiones sobre las Baleares seguirá garantizando el viento flojo de componente marítima, a rachas para esta tarde en torno a los 25-30 km por hora. Hoy alcanzaremos temperaturas máximas que van a rondar los 30-31 grados en buena parte del territorio. Para mañana, más de lo mismo, mayor estabilidad atmosférica, con predominio cielos despejados. A partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Alcanzaremos temperaturas algo más elevadas, máximas, en torno a los 31 grados mínimas, que de nuevo, durante esta próxima madrugada, no bajarán de los 23 grados. Y a partir del viernes y de cara al fin de semana, con el avance de la masa de aire tropical continental, tendremos garantizado el ascenso de las temperaturas vuelve el calor con mucha sensación térmica de bochorno, de hecho para el fin de semana se esperan temperaturas máximas ambientales en torno a los 33 grados y noches ecuatoriales con temperaturas que no van a bajar de los 25 grados 101.4 Teleelch Radio Marca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 ...101.4... tele -Elch, Radio Marca... ...La Glorieta... ...con Rosmar y Alonso... ...son las 10 y 33 minutos... ...tenemos casi 27 grados de temperatura... ...y vamos a hablar de cine... ...porque el director ilicitano Chema García Ibarra... ...ganó el Festival de Cine Independiente de Elche ...en su edición, la 43 de este año... ...con su leyenda dorada... ...hoy queremos conocer más sobre este profesional del cine... ...que ha conseguido con sus vídeos domésticos de ficción... ...así califica su trabajo... ...convertirse en un referente... ...del panorama cinematográfico... ...cuenta con más de 200 premios... ...porque desde que comenzó a hacer cine... ...sus cortos han recorrido los festivales de todo el mundo y, además, con éxito garantizado. Bienvenido, Chema García, y enhorabuena por ese premio al mejor cortometraje de la edición del Festival de Cine de Autor de El Hola, buenas, pues encantado. Chema, vamos a conocer un poco eh, quién, es, eh, quién es este director de cine, quién eres, ¿por qué porque, porque el cine? ¿Cuándo empezaste? Bueno, eh, no sé, yo pues, supongo que era aún adolescente, me interesaba mucho la, la lectura, la literatura y, y empecé a, no sé, como que me di cuenta que, que, que esta, esto de hacer cine aunaba un montón de cosas que a mí me interesaban, ¿no? además de la literatura, eh, la música, la, un poco la, todo lo que tenía que ver con lo artístico, ¿no? entonces me parecía que esto... Eh, Que esto tenía narración, que tenía eh, posibilidades visuales, que tenía posibilidades con la música, con el sonido. Eh, luego descubrí que había más cosas aparte de, la, de narrar una historia, ¿no? que podías eh, no, no estar sujeta a un argumento. ¿no? Una, como cuando descubrí como los, cortometrajes, los primeros cortometrajes de Luis Buñuel, por ejemplo, ¿no? que no tenían un argumento definido, eran simplemente pues, imágenes, sensaciones. ¿no? Eso para mí fue bastante importante. Eh, descubrí que había cine más allá de, de narrar, ¿no? de narrar una historia. Entonces, claro, todo, todas esas posibilidades que ofrecía una película pues a mí me parecieron muy atractivas y fue cuando empecé a, no solamente a ser espectador, sino a intentar eh, hacer yo mis propias películas. Entonces, hasta ahora. entonces eh, es en la ficción, en este género, donde has encontrado eh, tu expresión para contar, imagen, para contar historias y dejarnos imágenes. Sí, sí, eh, sí, a mí me interesa sobre todo, eh, me interesa mucho los, eh, trabajar mucho con contrastes, ¿no? Como eh, películas que pueden ser a la vez comedia y drama, o como, o como me gusta hacer películas que, que se pueden calificar como de ciencia ficción, pero que, está, que están hechas en Elche, con gente de Elche, que vive en casas de Elche, ¿no? O sea, no están hechas ni en el futuro, ni en otro planeta, ni nada, ¿no? Eh, tú, tú ves gente normal que viste normal andando por una calle normal no pero es una película de ciencia entonces ese tipo de contrastes eh, me parecen que me parece que puede generar pues algo bello o algo poético o algo al menos poco visto no un poco un poco original entonces me gusta mucho trabajar con ese tipo de opuestos llevas muchos años con el cine cosechando premios hemos dicho 200 premios y esto te ha servido para vivir como profesional sí. del cine Sí, con, mucha, con muchas limitaciones, con mucha, con, con, sin experiencia, ¿sabes? Pero, con, pero sí, tengo la suerte de que, de que esta es mi profesión y eso lo considero eh, un éxito, hacer, hacer películas y, y todo lo, lo que se genera alrededor digamos, de, de la profesión de cine. Yo soy también profesor de cine eh, durante unos meses al año en ECAM, la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid. Yo, yo vivo en Elche, pero cuando tengo que dar clases voy para allá. Y, y bueno, pero de eso vivo, digamos, tres meses al año, ¿no? El resto del tiempo eh, eh, vivo de hacer mis propias películas y ya te digo, sí, muchas experiencias, pero he conseguido eh, vivir de esto y para mí es un éxito muy grande. Es, eh, es sorprendente, me llama mucho la atención porque llevamos minutos de entrevista y creo que has repetido Elche en infinidad de ocasiones, ¿vale? ¿Dónde está Elche en el cine? ¿Y qué es Elche para, para tu cine? Has dicho que simplemente es tu escenario, pero es algo más, ¿no? Bueno, claro, al final es la ciudad donde he vivido siempre, que conozco perfectamente todos sus lugares, conozco a la gente, cómo es, cómo habla, cómo viste, qué expresiones se usan, qué comida se come. Entonces, eh, es algo pues que... Eh, o sea, mira, a mí, me, a mí me gusta mucho que se vea, o sea, que se entienda el lugar donde están sucediendo las películas, ¿no? Eh, me resulta un poco molesto, a, a lo mejor en alguna película o en algún libro tal, cuando La gente dice, volvamos a la ciudad, ¿no? Y no dice el nombre de la ciudad o algo así, ¿no? Cuando, no, cuando suceden los, las películas en lugares sin nombre, ¿no? Es como la ciudad o el pueblo. Entonces, a mí me gusta mucho que se sepa que es una ciudad, que se llama El que está en este sitio, donde eh, pues la gente trabaja en esto, que hace este tiempo, que hace este calor, ¿no? <risa> que, que se, que, se desprende ese realismo que, que, que a mí me interesa, por lo que te he dicho antes, de, de juego con los contrastes. Todo ese realismo extremo eh, se combina con una, que, está, que al final está contando, contando una historia de ciencia ficción, no como sucede mucho en mis cortos. Entonces, pues una vez más buscando ese tipo de contraste, pues me interesa mucho que se sepa que la ciudad es Elche y que, y que existe, ¿no? ¿Y, y, y la entiendes? Para, para haber convertido Elche en tu escenario de rodajes, ¿entiendes esta ciudad? la tienes Yo que conocer que... muy bien y sobre todo sí. sus escenarios sus rincones cada rincón cada lugar con sí. cuáles te quedas va más allá de los lugares físicos es más también una especie como de espíritu ¿no cuál es el espíritu de la ciudad el, sobre todo me interesa eh, la parte más obrera ¿no la parte más industrial de trabajadora de trabajadores de del de castado de, de, de aparadoras. ¿no ese ese ese, ese espíritu como de, de, de ciudad que se desarrolló muy rápido en muy pocos años, atrayendo a muchos, eh, mucha gente que venía a trabajar a, a esta industria ¿no? del calzado y que creó, pues eso, prácticamente el barrio de Carrus, es un barrio muy grande que se creó muy poco tiempo para, para que viniera toda esta gente a trabajar. ¿no? Entonces, eh, es un barrio que yo conozco bien porque he en muchos años. Y, y, y, más que retratar eh, Elche desde un punto de vista pintoresco, ¿no? Desde un punto de vista eh, de la, los rincones bellos que tiene la ciudad, que son muchos, lo que me interesa es retratar un poco el, ese espíritu de ciudad eh, trabajadora, industrial, eh, supercurrente, ¿no? Eh, eh, y, y de una forma muy digna además no me me, me interesa mucho con muchísimo respeto y con muchísima vida. y cómo lo consigues porque eh, tus cortos hacen referencia pues a los marcianos a la ficción <risa> eh, crees crees en, la, en los extraterrestres en los ovnis eh, no yo soy totalmente escéptico pero me interesa muchísimo la en, no tanto el OVNI en sí, sino la persona que cree en el omni. Me interesa muchísimo, muchísimo. Mucho, cómo se desarrollan esas creencias y cómo a veces hay como una desesperación por creer, ¿no? Incluso cuando todo está en tu contra, eh, la persona que quiere creer se aferra a lo que sea para seguir creyendo, ¿no? Que existe eso. Eh, puede, hablar de, puede ser omnis o puede ser cualquier otra cosa. Pues es... eh, ahora, ahora estamos viviendo como en una época con muchas conspiraciones muy extrañas, ¿no? Por ejemplo, que que muchas veces pues, a ver, que es muy complicado agarrarse a ellas, tienes que hacer mucho pericútero mentales para creerte, pues eso, que las, esto que si es de 5G, si no sé qué. ¿no? Entonces me interesa mucho ese tipo de, de, de persona desesperada por creer, aunque lo que tiene delante está diciéndole no es posible, esto diciendo, pero aún así se aferra a lo que está por creyendo. Eso pues, me interesa muchísimo. Pues ya conocemos un poco más al cineasta gitano <risas> que ha ganado este año el Festival de Cine Independiente con Leyenda Dorada. Este trabajo, vamos a hablar de, de este premio porque uh -huh. es impresionante, es, es, es importante el ganar sí. en tu tierra sí, eh, sí, y ha sí. supuesto para ti. Bueno, pues una alegría muy grande, claro. Este festival para mí ha sido importantísimo porque yo prácticamente me enteré de que existían los cortometrajes gracias a este festival porque yo tenía como 13 o 14 años y cuando empecé a venir y para mí fue tan importante el hecho de... Ver cada noche y año tras año los cortometrajes, como luego estar comentándolos con mis amigos, ¿no? Porque este no se había gustado, porque este no nos había gustado nada, porque este lo habíamos odiado, porque este nos había encantado, ¿no? ¿Cuáles eran esos motivos que. Bueno, es que esas películas nos provocaban esa sensación, ¿no? Al final, de... yo recuerdo con la misma intensidad estar viendo los cortos en los de chocolate, como estar luego volviendo a casa con mi grupo de amigos hablando de él, ¿no? Entonces, como que ahí aprendí, aprendí muchísimo. Y entonces, claro, eh, ganar el premio del festival, pues es un. Una cosa inmensa, es un honor enorme, porque es un festival muy, muy, muy importante, muy reconocido en el circuito de festivales, y porque es el festival de mi ciudad, y porque es un festival que, que, que ha aportado pues, enormemente en mi formación como cineasta. O sea que imagínate la alegría, claro. Eh, y además eh, lo has ganado con un nombre que no se parece en nada a los nombres que le pones a, a tus trabajos, Leyenda Dorada. ¿Eh? Este tiene un nombre más romántico, ¿no? Más normal, <ríe> diría, diría. Es un nombre muy bonito, sí. Eh, Leyenda Dorada es una de las traducciones que, que tiene un, un libro medieval de vidas de santos que se llama Leyenda Áurea, que a veces se ha traducido como Letras de Oro, Lecturas de Oro, Lecturas Doradas y a veces hay una traducción no, que me gusta mucho que se llama Leyenda Dorada. En ese libro, es, pues cada capítulo es como la vida de un Santo, ¿no? Y uno de esos capítulos eh, se narra la muerte de eh, la Virgen María, que es de donde salió el argumento del, del misterio, ¿no? O sea, hay una conexión entre ese libro, de, ese libro medieval y la y, y luego lo que, lo que ha sido el misterio. Entonces era un libro que que eh, Lorca le prestó a Luis Buñuel, que es un director que a mí me, me fascina y para, eh, porque a Lorca le gustaba mucho, entonces Luis Buñuel ahí leyó un capítulo dedicado a San Simeón, el Espíritu que es este santo que estuvo encima de una columna por años, y a partir de ahí Buñuel hizo su película Simón del Desierto ¿no? entonces yo que soy fanático de Buñuel pues eh, eh, lo leo absolutamente todo lo que tiene que ver con Buñuel, eh, me, me, me topé con ese libro, me, con este título tan bonito, y, y decidimos pues, apropiarnoslo para, para que es pues también es una especie de historia mística y como de milagros ¿no? claro el premio lo has compartido con quién? Uh -huh. sí esta, esta película es una codirección junto al cineasta de San Sebastián ión de Sosa con el que yo ya había trabajado antes él es director de fotografía eh, fue el director de fotografía de un corto que hizo, que se llama la Vista. ¿no? y él es también director y fue una película en, en Benidorm hace unos años que se llama sueños de los androides que yo estuve colaborando con él en el guión Y ahora en el argumentaje que voy a hacer de forma inminente, si todo va bien. Él va a ser el director de fotografía también, se va a ocupar de eso, de la imagen. Y nada, pues hemos firmado este corto juntos y estoy muy contento de compartir el premio con él. Enseguida, enseguida vamos a hablar de, de esa ópera prima que, que puede que se estrene pronto, pero Leyenda Dorada, por lo que has comentado, tiene mucha carga literaria y eh, nos has dicho un referente, Luis Buñuel, pero ¿cuáles uh -huh. han sido o son tus referentes como cineasta? Eh, bueno, eh, Buñuel siempre siempre está ahí de una forma como, como, muy, como muy intensa, ¿no? Eh, he visto bueno todas sus películas muchas veces y, y suelo volver a ellas eh, eh, de, una, de una forma recurrente cuando pues eh, en, en muchos momentos, ¿no? Porque esto es eh, alguien eh, muy importante para mí, pues igual que puede serlo eh ¿no? El director finlandés o, o Werner Herzog. Eh, bueno, me interesa mucho esta eh, Filmografías un poco de, de la Europa Central o de la Europa del Este, ¿no? Como de cineastas austriacos o finlandeses que tienen como una visión un poco fría, digamos, de la, de la estética, ¿no? Siempre utilizan así como planes muy generales, como gente así un poco desarrapada ahí en mitad del plano, que eso a mí me, me interesa mucho. Y, pero vamos, a ver, eh, si tengo que elegir un cineasta, lo, lo, lo he dicho ya mil veces a lo largo de esta entrevista, pero Luis Buñuel, para mí, como el, el tótem de, el máximo de, del cine. Bien, pues con este cortometraje Leyenda Dorada has ganado el Festival de Cine Independiente de tu ciudad eh, uh -huh. con eh, El Misteri, también como bueno. de fondo... Y el largometraje, y ahora sí vamos a hablar de este proyecto cinematográfico en el que te encuentras inmerso, este largometraje, sí. eh, tu ópera prima, ¿cuándo saldrá y cómo la has titulado? Bueno, ¿cuándo saldrá? Espérate que la rodemos. <risa> eh, y todo va bien, se, se rueda en octubre, se titula Espíritu Sagrado, eh, está ambientada en el barrio de Carrús, eh, eh, gira en torno a un grupo de aficionados a la ucología, a los ovnis, Y bueno, es un poco un, un, un retrato de, de este barrio, pues a partir de, este, de estos eh, personajes y su, y su fascinación, digamos, por lo esotérico, por lo oculto, por los hombres Y si todo bien, rodamos en octubre, como te he dicho, estamos ahora en proceso de pues, buscar localizaciones, conseguir eh, que nos dejen rodar en algunos sitios donde queremos rodar, que nos gustaría muchísimo, porque aportaría muchísimo a la película, y bueno, pues conseguir permisos y todo esto que se hace en los meses previos a la a la película. ¿Y cómo, claro, ¿Y cómo has podido embarcarte en este proyecto en un año 2020 de pandemia y confinamiento? <ríe> bueno Sí, eso, empezamos a trabajar con, o sea, hace años que estoy trabajando en esta película, pero lo, las productoras se metieron a lo largo del año pasado y el anterior. Esto es una coproducción entre una, una productora de, de, aquí de la Comunidad Valenciana que se llama Haibo Films, una productora del País Vasco que se llaman Apellón Sosa, eh, una productora francesa y una productora turca. Entonces, eh, todo, todo este conglomerado de productoras se han ido metiendo en la, en la producción a lo largo del año pasado. Nuestra idea, idea original, fíjate lo que te voy a decir, nuestra idea original era rodar en marzo, o sea, imagínate cómo habría sido si lo hubiéramos mantenido, eh, porque nos había pillado todo a mitad del rodaje y hubiéramos tenido que mantener el rodaje y eso habría sido pues, un desastre económico bastante grande. Así que eh, lo retrasamos ahora a octubre. Y bueno, pues ahí estamos, hay que cumplir muchas medidas de seguridad, que, que cumplimos ahí como a rajatabla ¿no? Hay, unas, hay un, una, un, como unas condiciones específicas para rodajes, ¿no? Que tenemos que cumplir y, bueno, ya, ya está todo previsto. Eh, o sea, condiciones higiénicas súper top. <risa> y, y nada, pues ahí estamos, vamos a ver eh, cómo, cómo va. Cómo, oh, es, hay un poco, claro. No o sea, está intención de rodar en octubre, pero al final va a ser la propia realidad la que decida. Si se puede no se puede, hay que retrasar, pero vamos bueno, nosotros eh, vamos con la intención de rodar en octubre. ¿Y hay escenarios suficientes en Elche para ese mundo de ficción que tienes en tu cabeza? <ríe> sí, sí. Además, eh, llevo mucho tiempo pensando en estos lugares. Eh, eh, me interesan... Hay pues, unos edificios concretos que me han fascinado desde siempre, desde que era pequeño. Eh, eh, eh, que me gustaría muchísimo rodar ahí estamos pues ahora mismo esperando a que a que a, a poder tener permiso y, y no sé hay muchos lugares que, que, que yo pues que he conocido desde pequeño y, y, y donde de saber esta película o sea so, creo que solo hay un, un, una secuencia de toda la película que está fuera de una una cuestión de que necesitamos un paraje Así, natural, ¿no? Pero el 98% de la película sucede en Elche y de ese 98, el 91% sucede en el barrio de Carlos. Ah, ¿Y, y uh -huh. se puede saber qué, qué arquitectura es la que te ha despertado interés desde bien pequeño en Elche? ¿Cómo dices, Si ¿Sí, ¿Se puede saber qué, ar qué arquitectura te ha despertado interés? ¿Qué edificios son esos concretos que te, que sí, te han despertado bueno, tanto interés? A mí siempre me ha fascinado mucho la, la, la arquitectura de, de, de los conocidos como los pisos grises en Carrús, que están cerca del Parque de Luna de Mayo, que los hizo el arquitecto municipal de la época que, que, que se llama eh, Serrano Gru, y que tienen eh, pues este como entramado de escaleras exteriores. Eh, eh, y este color gris como de hormigón y dentro tiene como pues eso, como hay como eh, muchos espacios y rincones y tal que me interesa muchísimo, me parece que, que tiene que tiene ahí dentro como un, un espíritu muy especial que me, que me gustaría interpretar, entonces yo siempre he estado muy fascinado por, por ese conjunto de edificios desde pequeño Y, y, y la película que he escrito, eh, los, los protagonistas viven ahí, ¿no? Por ejemplo, en, la, en el, en el guión viven ahí, ¿no? Entonces, ahora, ahora estamos viendo pues, si, es, si es posible rodar ahí. Me encantaría, pero estamos eh, intentando conseguir eh, eh, permisos y todo eso. Ese es el proceso que estamos haciendo. Y supongo que una persona como tú, tan especial, eh, los artistas, los actores y, los, y las actrices que has escogido son del pueblo. ¿O no? no son actores, porque no suelo trabajar con actores, o sea, no, no trabajo nunca con actores. Me gusta la, que haya como, pues eso, cierta naturalidad, cierta espontaneidad, que no, que no haya actuación en realidad. No, no me gusta mucho que haya actuación. Entonces, eh, hemos hecho pues eso, un casting, de un, eh, lo hicimos durante el confinamiento, lo hicimos en forma online. Estamos muy contentos porque se apuntaron unas 2.000 personas. Eh, eh, quedan unas cositas ahí por cerrar hay un, un par de personajes que, que estamos buscando todavía pero, pero bueno ahora tengo que revisar hemos hecho en las últimas semanas que ya se podía, pues hemos hecho castings presenciales con la gente que más nos interesó que nos escribió Y ahora tengo por delante unas semanas de revisar un montón de vídeos de todos los castings y ir pensando en qué personas elegimos, combinando esta con esta, esta con esta. Y ya pues la idea es que para septiembre ya estén todas las personas eh, pues, haciendo algunos ensayos y en octubre rodando. Pues Chema García, toda la suerte del mundo, estaremos pendientes de ese inicio de rodaje de la película Espíritu Sagrado, tu ópera prima, que espero que tenga los mismos éxitos que ha tenido todos los cortometrajes que has hecho hasta el momento. Muchísimas gracias, muchas gracias. Y por cierto, eh, quería terminar esta entrevista con alguna banda sonora, no tengo ninguna banda sonora en estos momentos preparada de Luis Buñuel. Sí, ¿Ya? tengo eh, Hollywood. Sé que el cine de Hollywood uh -huh. no te llena, ¿no? Por bueno, lo que has bueno, dicho. Porque, porque el cine de Hollywood es mucho, muy es muy grande. Y, y, y, o sea, y, claro que sí, que está muy bien. ¿no? Bueno, pues pues poner los tambores de, de Calanda, de, de Buñuel, ah. que los utilizaba mucho en sus películas. Claro. Pues no, no me da tiempo a buscar en el Spotify <ríe> para cerrarlo, pero sí tengo aquí a mano, eh, la tenía prevista para uh -huh. ponerla, con faldas y a lo loco, supongo que esa comedia uh -huh. te habrá gustado mucho, Sí, sí ¿no? claro que sí, está muy bien. Sí, pues sí. vale, quedamos con ella, con esa banda sonora, sonora dedicada a ti, Chema. Enhorabuena. Muy bien, muchas gracias. Gracias. I wanna be loved by you, alone, boop boop doo I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you I wanna be kissed by you, alone, I couldn't aspire Do anything higher than to feel the desire to make you my own. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Pues esta no es la música que obsesiona, como han escuchado ustedes en la entrevista al cineasta ilicitano Chema García, es los tambores de Calanda, esa música, ese sonido que emocionaba a su referente, a Luis Buñuel. Vamos a escuchar unos segundos de los tambores de Calanda.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 ¡Feliz verano! Cuando pienses en madera, piensa en Maderera Helicitana.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 Cuando queda un minuto para llegar a las 11 en punto de la mañana, nosotros continuamos con más música y vamos a retroceder en el tiempo a la década de los años 60 cuando los jóvenes de este país atesoraban los pocos discos de rock que entraban en España, entre ellos las canciones de los Teen Tops, cuyos temas como La Plaga han sido todo un clásico y sonaban en los huateques veraniegos de los 60 la plaga, le gusta bailar. Ahí viene la plaga, yeah. le gusta bailar. Y cuando está rock and rolling, es la reina del lugar. Mis se si me dijeron ya no baila el rock and no. roll. Si te vemos con la plaga, tu domingo se acabó. Ahí viene la plaga.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 En El Sor José Falcorta, 37 y 41. En Orihuela, Carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Y en Elda Petrer, Partida Reventó 1.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan seis minutos de las once de la mañana, tenemos 27,4 grados de temperatura y nosotros seguimos aquí en el programa La Glorieta de este mes de agosto. Un tanto especial porque este programa se convierte en un espacio que durará cuatro horas, desde las nueve de la mañana hasta la una del mediodía, con entrevistas, las tertulias, algunos de los espacios de Entre Amigos y también con las noticias y, por supuesto, con la música. Y continuamos con esa, con la música, con, la de, con el pop. De los años 60 vamos con otro grupo, Los Diablos, que nacieron a finales de esa década versionando algunos de los éxitos del dúo dinámico y dejando canciones pegadizas como Un Rayo de Sol o esta canción, Fruta Fresca.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 Deze vida, op Ik het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik Sommis dat Che Guevara en Binguta tranck als Marx, dan in de zalen daa la Rosa Parks, atrapen jij een plane, kruip jij dunst tot la... Alle dingen zijn niet meer zo. We troben Una nova zo. de llibertat que sona zo. vibracions per totes les persones Caminem sempre junts amb zo. We zijn niet meer la We zijn la meer zo. We zijn niet meer zo. We zijn niet meer zo. We zijn niet meer zo. We zijn niet Pues hemos escuchado a la banda catalana Charango que el pasado mes de diciembre anunció el final de su viaje para febrero de 2021. No sabremos si realmente llegarán al final del viaje porque las previsiones de todos, ya saben ustedes, que se han modificado por esta pandemia. 101.4 Elch Radio Marca.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 Y seguimos, seguimos con la música, porque hace ocho años que murió un 5 de agosto Chabela Vargas, la mujer que forjó un mito latino referente de la canción mexicana, amiga de grandes artistas del siglo XX, cantante de oficio y dueña de un sentimiento que conquistó a ambos lados del Atlántico. Con su voz forjó un estilo dulce y desgarrado, macho y femenino. Y aunque la gran Chabela nos cantó No volveré, ella sigue aquí gracias a ese legado que nos dejó, que la hizo inmortal.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 No, no, pararé, hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré.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 Palcorta 37 y 41... ...en Orihuela, carretera Murcia-Alicante... ...kilómetro 27... ...y en Elda Petrer, partida reventó 1... ...¿por qué elegir restaurante Martino? ...por sus salones adaptables... ...a todo tipo de eventos y celebraciones... ...con menús basados en la cocina mediterránea... ...con un toque creativo y con diferentes precios... ...o porque a la luz de la luna... ...pasarás el mejor verano... ...picoteando o cenando... ...con la tranquilidad y seguridad que ha preparado para ti Restaurante Martino, en carretera Dolores, kilómetro 6700. Reservas en el teléfono 965 45 1740.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 ...con Rosmar y Alonso. Quedan cinco minutos... ...para llegar a las once y media de la mañana... ...y también les contamos que un 5 de agosto... ...falleció Tite Curet Alonso... ...compositor puertorriqueño... ...considerado como poeta y cronista musical del Caribe... ...un icono de la memoria cultural... ...escribió más de dos mil composiciones... ...para numerosos artistas... ...por eso se le conoce como el Cervantes de la Salsa... Escribió sobre los sinsabores e ilusiones del mundo. Y aquí rendimos un tributo, un tributo al gran Tite Curé. ¡Tributo a los Tite! Pablito Rosario Jr. maqueteando y Luis Montañés repicando. 101.4, Tele-Elch, Radio Marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.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 tele -Elch, Radio Marca... ...La Glorieta, con Rosmar y Alonso... ...son las 11 y, 10 y 33 minutos... ...tenemos 28 grados y medio de temperatura... ...y seguimos con la Edméride musical de hoy... ...porque se apagó un 5 de agosto... ...uno de los tres componentes del grupo Los Panchos... ...Alfredo Gil, un grupo puertorriqueño y mexicano... Los boleros fueron su principal estilo musical, como este, un rayito de un rayito de luna. Un rayito de luna. Así la voluntad así la luz de tus ojos ha iluminado A un rayito de luna entre la selva dormida así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida pudiste luz al sendero en mi noche sin fortuna iluminando mi sien mombrajito raro de luna pajito de luna blanca que iluminas mi camino hacia tu amor en mi vida la verdad de mi destino tú diste luz al sendero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 54 18 66. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Seguimos avanzando en el programa La Glorieta cuando son las 11 y 38 minutos y tenemos casi 29 grados de temperatura. Vamos con la siguiente de las entrevistas programadas. Estamos con el presidente de la Asociación de Hostelería de Elche, Francisco Javier Mora, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, Francisco. Sí. Buenos días, Rosemary. ¿Cómo estamos? Bien. El motivo por el cual hemos contactado contigo es porque ya podéis contar qué alternativas planteáis los restaurantes y las cafeterías de este municipio a las fiestas de agosto. que habéis preparado? Pues, mira, eh, yo creo que la unión de todos hace la fuerza y hemos preparado eh, una ruta de tapas, no un concurso. Parece que se nos va la cobertura en estos momentos. Vamos a intentar, sí, se nos ha ido, vamos a intentar recuperar la llamada porque nos estaba comentando lo de una ruta de tapas. Vamos a intentarlo. 101.4, tele -Elch, Radio Marca.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 Pues hemos recuperado esa conexión telefónica con el presidente de la Asociación de Hostelería de Elche, Francisco Javier Mora, quien nos estaba comentando que van a organizar una ruta de tapas. Francisco. Sí, nada, que se ve que ha sido la emoción y se ha, <risa> se ha disparado, y se ha saltado, y se ha cortado. Nada, pues eso, como te comentaba, una ruta de tapas. Eh, por cierto, locales de la asociación que tenga la pegatina Hostelería Elche. Luego otros van a colaborar y. En dando cenas, dando regalos, dando premios, y empezamos este sábado ya. Eh, hemos planteado al ayuntamiento que mañana tenemos una reunión para que nos comunique eh, muchas cosas que le hemos pedido, a ver, porque claro, había que hacer algo para que se moviera. Entonces, en sitios, plazas, calles, que hay un par de locales o tres de la asociación, hemos contactado con unas, unos chavales que querían. Eh, grupos que querían tocar gratis este, este año para, para animar un poco y hemos pedido actuaciones eh, de dúos de tríos en, en las plazas y en las calles donde hay dos o tres locales de, de la asociación y nada, una rutita de tapas de cerveza o vino con su tapa, 3 euros una ruta de tapa gourmet y luego aparte un gin toni, seis euros bien preparado, y bien puesto y luego toda esta gente que participe tendrá un, un boletito en, la, en el local que lo rellena y lo he echa a una urna, y haremos en directo por redes sociales la semana después de fiestas un sorteo. Tenemos más de 60 premios, ¿eh? entre cenas, comidas, un jamón, un fin de semana en un cortijo en Granada, o sea que eh, la hostelería de Elche, la, la asociación se ha movido y ha propuesto eh, grandes cosas para la semana que viene pero están a la espera de que autorice el ayuntamiento otros eh, conciertos y otras actividades. ¿Son conscientes? Por ejemplo, ayer mismo la Real Orden de la Dama suspendió las actividades que tenían porque eh, la situación de la pandemia no está siendo buena en Elche. Sí, en eso está claro. Nosotros hemos pedido, sabemos que la, la situación está un poco, eh, un poco que tenerlo todo controlado, pero simplemente eh, no, no son actuaciones, sino son música de ambiente eh, para donde está la gente estrenando las terrazas. O sea, que no se agolparía a la gente ahí viendo. O sea, hemos pedido eh, para hacer iniciativa, queríamos hacer algo, pero vamos, eh, somos conscientes de que tenemos el no. El no ya lo tenemos, falta ver si nos lo, no lo, no lo dan el sí pero está claro que el tema de seguridad y los rebrotes están ahí y hay que cumplirlos, eso lo tenemos muy claro. Solo que, solo que hemos aportado algo para darle a esta semana que no hay fiestas, pues algo, un plus para que la gente que está de vacaciones, que no se va a ir, porque mucha gente no se va de vacaciones, de viaje, por el tema como cómo está el tema, que pues, porque pueda salir, que pueda dar una vueltecita y que vea que, que hay un poquito de ambiente. Esta ruta de, de tapas, ¿cuántos, eh, ese, ¿cuántos eh, establecimientos participan? Pues uh, casi unos 40 establecimientos eh, de barrios, Altavis, eh, Plaza Madrid, Centro, eh, Yo en Matola, eh, El Garrocer en La Peña en Las Águilas, eh, en Torrellano está otra chica entre fogones, o sea que se ha repartido un poquito y han hecho un esfuerzo. Hay gente que no participa, pero dona un, una comida, una cena para las personas. O sea que está bien repartido. ¿Y cómo está la situación? ¿Cómo está yendo esta temporada turística? Porque hemos visto cómo el turismo ha sido un desastre en otras zonas donde se, era el, su principal ingreso. Che es especial. ¿Cómo, ¿Cómo está yendo esta temporada? Pues eh, está yendo tranquila, eh, estamos con la gente de aquí, porque no se ha marchado fuera ni se ha marchado a la playa, estamos trabajando con ellos, el eh, fin de semana hay flojitos, hay buenos, mediodía hace mucha calor, la noche se trabaja un poquito mejor, pero vamos todos un poco con cuidado, eh, con toda la medida de seguridad, mascarilla a todo momento menos comiendo y estamos ahí. Eh, el centro se está moviendo bien, eh, los barrios también hay gente, hay movimiento pero va, va también por días, según se oye un rebote por aquí, un rebote por allá, y, y yo creo que está yendo bien este año, ¿Hay algún... en, dentro, dentro de lo que estamos, la pandemia, claro. Hay algunos establecimientos que han tenido que cerrar, precisamente porque han detectado casos positivos, ¿no? ¿Ustedes están controlando este asunto? Sí, eh, hemos hecho un protocolo de actuación dentro de la asociación para, en cuanto pase algo, lo que tienen que hacer. Y somos todos conscientes, estamos, cuando supimos lo del compañero eh, no quisimos darle bombo ni nada hasta que no se pronunciara o, o no se dijera. Entonces somos cautos ahí y, y estamos todos preparando, estamos preparados para, por pues si algún rebrote pasa en casa de alguno, eh, apoyarlo, ayudarle y, y, y lo primero es que no pase en ningún sitio, claro. También son conscientes que se han intensificado eh, las inspecciones de la policía local, precisamente porque se pide un endurecimiento, ya que eh, se han disparado los casos positivos en Elche en lo que llevamos de julio. Sí, sobre todo están un poco con el tema de terrazas y el tema de paz que estamos ahí controlando lo que podemos, dentro de las medidas nuestras. Luego ya la gente, haga caso no, pero sí que se ha endurecido un poco. Mañana con la reunión está Ramón Abad, que también vamos a, ir a tratar un poquito con él. Pero vamos, nosotros estamos eh, trabajando bien y la gente lo está haciendo bien para que cumplan las normas. Y si hay que poner una persona ahí encargada de que cumplan las normas, se pondrá para que esto no, no se cierre, el océano se cierre porque por lo menos el Che está fin de semana, el ocio está aguantando sin ningún rebrote. La semana pasada vimos cómo la Federación de Asociaciones de Vecinos comunicaba al ayuntamiento o pedía al ayuntamiento endurecer esas medidas y limitar el horario de, de los establecimientos de ocio. Sí, bueno, pero nosotros tenemos ya atado con el ayuntamiento hasta las dos y media y entonces imagino que cumplirá con nosotros lo otro, pues eso. Eh, los vecinos pues eh, hay que entenderlo ¿no? también nosotros hemos estado tres meses cerrado el negocio y ahora pues eh, tenemos que dar un poquito de tirón a la temporada y, y aprovechar el horario Tienen ustedes la reunión mañana con el concejal de seguridad y son muchas las peticiones eh, ha comentado que tienen el no por respuesta en algunas de las actividades, tienen la ruta de todas formas, sí que la ruta de etapas es algo que lo organizan ustedes con lo que se mantiene el sábado eh, ¿qué, más, ¿qué más actividades están pendientes de, de ser autorizadas por el ayuntamiento, además de la música en vivo? ¿Qué otras bueno, actividades tienen ustedes? Porque también tengo entendido que tenían cierres de calles, etc. Sí, eh, pedimos hace ya tiempo cierres de calles, pero se ve que van un poquito liados el ayuntamiento y todavía no lo han contestado. Y mañana ya contestarán el cierre de calles y las actuaciones, que tampoco podemos pedir muchas mucho más cosas, porque como está la situación, tampoco queremos queremos hay locales que piden eh, están haciendo actuaciones dentro estamos ahí también pidiendo actuaciones dentro y y nada todo lo que podamos pedir y que nos den bien él no está por ahí por respuesta eh, hay que ser cautos y, y trabajar de la mano con el ayuntamiento para que y ofrecerle una seguridad sobre todo para que puedan darte cosas y qué valoración realizan ustedes de este segundo paquete de ayudas hoy Precisamente comienza el plazo para pedir las ayudas de 1.000 euros para el alquiler de establecimientos. Sí, eso es lo que le pedimos nosotros en las reuniones con ellos en el confinamiento y, y los han sacado ya y nada, esperemos que cumplan, que todo el mundo ya le hemos dicho que están las bases y que empiecen a pedir. Y nada, es lo que se pidió y han dado respuesta y que el, todo el mundo que se pueda acoger, que, que se acoja a esa ayuda. Pero las ayudas anteriores, el, las ayudas del Reactivat, eh, ¿han llegado ya? ¿Están ustedes cobrando esas ayudas, por lo menos a lo que se refiere el sector de la hostelería? Esas ayudas eh, no lo sé si están cobrando, porque como eran hasta cinco trabajadores, estas que le pedimos nosotros hasta diez pues, eh, del alquiler, pues sí que estamos pidiendo. No sé si ha llegado la Reactivat, si están pagando o no, no lo sé. Ya, el sector de la hostelería, por tanto, está unido en estos momentos, quiere reactivar la, la actividad económica, eh, pero ha, sí, dicho, dime, dime. Ha, ha hecho un comentario y es que eh, usted está notando que la gente de la ciudad se ha quedado, no, ¿no ha salido este verano como otros al campo o a la playa? No, mucha gente a la playa sí que... Se puede haber ido, pero hay mucha gente fin de semana y entre semana aquí y hablas con gente y dice: Este año vacaciones no. Este año estamos que por aquí, disfrutar aquí de la semana por la playa, por el campo, la ciudad y mucha gente no quiere, no se va a ir. Yo creo que un 80, bueno, un 70% no se va a ir de viaje. Y espero que estén por aquí y disfruten de, de Elche, ya que este año es un agosto típico, sí que va a estar todo abierto. Todos los años después de. La Virgen se, se cierra casi todo y este año va a estar todo abierto, aunque es un verano típico, claro. La, ¿La gente confía, eh, sigue entrando a los restaurantes o, sigue, o es ahora quieren terrazas por aquello de que es el aire libre se contagia menos el virus que en los espacios cerrados? Pues mediodía eh, se busca más al interior porque hace mucho calor en el que sale y luego noche sigue, por la noche buscan más las terrazas porque parece que al aire libre están más a gusto aunque el fin de semana pasado con el bochorno que hacía estaba mejor dentro que fuera pero a la gente le gusta más las terrazas por lo menos por la noche estás ahí en el momento en la terracita que corre un poquito al aire y estás más a gusto por eso hemos incentivado un poquito de música ambiente uh -huh. en sitios que hay un poquito más de gente o tres locales juntos de la asociación uh -huh. tampoco Se ha pedido conciertos, sino música ambiente para amenizar un poquito la cena ¿Y la, ¿Y la medida de ampliación de terrazas está funcionando o ha habido algún problema en la reorganización de esas terrazas que se han autorizado a ampliarlas? No, se, se han autorizado en todas. Hemos estado un poquito encima y dándole un poquito de caña a la concejala y sí que se ha estado eh, dando las, las ampliaciones, hasta la semana pasada están dando todavía ampliaciones Algunos que habían denegado, pero luego la han vuelto a pedir y se la han dado. Y la verdad que ha funcionado y las terrazas están ampliadas. Y mucha gente ha pedido terraza nueva y también ha tardado un poquito, pero, pero se la han dado nueva para, para poner. Y, y ustedes están notando, desde el sector de la hostelería, notan que los usuarios de las terrazas, cafeterías y bares ¿Están concienciados con el uso de la mascarilla o tienen ustedes que advertirles que no se las saquen, que la saquen, que tengan un uso adecuado de la misma? ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Pues eh, primero tenemos eh, casi todos los cristales, en vez de carteles de fiesta de, de pedanías o, o, o otra cosa, tenemos carteles de uso de mascarilla, uso del gel, eh, las normas a utilización. O sea, tenemos ahí un montón de carteles y la gente eh, se lo explicamos. Tiene que saber, cuando se levanta uno al servicio o a la barra, se le dice, póngase la mascarilla. Estamos encima y yo creo que se está concienciando la gente de que hasta que se siente eh, tiene que llevarla y cuando se levante se la pone otra vez. Estamos encima nosotros, yo creo que la gente lo respeta y, y está haciendo caso. Hay algunos que no, pero vamos, que el 90% sí que sabe lo que tiene que hacer porque el tema de este rebrote eh, la gente lo tiene muy presente y, y, y están haciendo caso. Y en cuanto a los ERTES, ¿saben ustedes si están ya todos los trabajadores porque hemos visto los datos del paro? No ha, ha bajado el paro en el mes de julio, afortunadamente, pero ¿saben ustedes o tienen datos de cuántos eh, se han podido recuperar de los ERTES y de cuántos establecimientos eh, han abierto y cuántos no van a abrir, van a pasar de un ERTE a un expediente ya de cierre? Pues de momento, los 115 que estamos adheridos a la asociación, de momento estamos todos trabajando. Eh, están todos los operarios fuera del EFE, por lo menos los de nosotros, y, y estamos todos al 100% ya trabajando. Creo que queda un par de sitios en el centro que abrir, la cafetería Lincoln, que no abre todavía, pero sí que abrirá, y alguno más. Pero los 115 de la asociación estamos ya al 100% y, y trabajando y esperando que este agosto sea bueno, dentro de lo que va a ser atípico, sea bueno. Son 115 locales abiertos, con apenas entonces incidencia por la pandemia. Muy pocos estarán cerrados por eh, haber dado alguno de sus trabajadores eh, positivo. Sí, de momento nosotros ninguno de los 115 está, está cerrado. Estamos todos a expensas de, de que pase algo para actuar, pero de momento los 115 están abiertos. Pues muchísimas gracias, Francisco Javier eh, Mora, eh, por eh, explicarnos eh, cómo se encuentra el sector y sobre todo por esa actividad, esa ruta de tapas que dices que por tres euros eh, tienes bebida y tapa, ¿no?, a partir del sábado. Una copita de vino y tapa o una cervecita y tapa a partir del sábado y luego un gin, gin-toni especial de seis euros. Y todo eso, que la gente participe, eh, puede optar a premios para cenas y comidas en, en, en los locales de la asociación. Por lo menos hacer algo que, que mueva un poquito a la gente. Me, no creo que vaya a ser todo en avalancha y agonizaciones, pero vamos, que la gente sepa dónde puede ir y tranquilamente tomarse algo y disfrutar. Pues también estaremos pendientes de esa reunión que ustedes tienen programada mañana con el concejal de seguridad. Eh, ¿Es una reunión que ustedes han pedido ah. o que les han convocado desde el ayuntamiento? No. Nos han embocado porque eh, hemos hecho un poquito de presión porque llevamos muchos temas atrasados con el corte de calles y el tema de agosto, que es las actuaciones musicales que lo pasamos hace ya un par de semanas y el corte de calles hace ya más de un mes y es que ya el, eh, estamos en agosto ya y la semana que viene es la semana que sería de fiesta y queremos saber algo para, para empezar a actuar y trabajar porque eh, no podemos estar a una semana expensa de la fiesta aunque no haya, pero por lo menos saber lo que tenemos que hacer para, para actuar uh -huh. y, y tener, que nos digan algo, por lo menos. Uh -huh. como, como han empezado las obras de peatonalización de la zona centro, me gustaría saber cuál es la valoración que realizan los establecimientos de la zona centro de esta actuación. Pues es que ahí no podemos decir nada. Lo han hecho ya ellos, que querían hacerlo, y nada. Hay locales en las paralelas, en las perpendiculares de la corredora y nada, pues Lo mismo es que te cierren sábado por la tarde la corredora, que las cerrada todos los días. Lo que pasa es que la gente ya tiene que ir al parking, tiene que ir, eh, no puede acceder ahí al centro en coche, pero puede rodear. Y yo creo que estamos igual. Que esté la corredora que no ha abierto o cerrada, los locales, eh, si cierran nuevamente los sábados por la noche la corredora o por la tarde, yo creo que lo mismo. Es. Sí que hay un poquito de ruido, un poquito de jaleo por el tema de obras, pero nada, por lo menos la gente puede pasar andando. Ahora no, porque está todo vallado, pero cuando ya todo remodelado, pues esperemos que se active un poco la, la, la zona centro. Pues gracias, presidente de la Asociación de Hostelería, Francisco Javier Mora. A ti, Romari. Muchas gracias. 101.4, tele -Elch, Radio Marca.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 And you. 1.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Son las 12 en punto de la mañana, tenemos casi 29 grados de temperatura y continúa La Glorieta ya entra en su última hora y lo va a hacer con más música antes de la siguiente entrevista que tenemos programada. Vamos con un clásico, con todo un clásico, con la canción de Simon Garfunkel. I am just a poor boy, though my story is seldom told, I and for a full of mumbles, such are All lies in jest till the man hears what he wants to hear and disregards the rest. I left my home and my family. I was no more than a boy in the company of strangers in the quiet of the railway station. Let's a scare They know, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. By the night. La la la la la la la la la la la la la la la la la come la la la la la la la la I do declare, there were times when I was so lonely, so I took some comfort there. La, la, la, la, la, la, la. out my winter clothes and wishing I was gone oh. where well, the New York City winters are bleeding me Stands a boxer and a fighter, by his train, and he carries the reminders of every blow that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame. I am leaving, I am leaving, but I still remain.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 Los mejores precios del verano en Wallscar.es. ¿Buscando coche de segunda mano? Aprovecha las grandes oportunidades en vehículos de reestreno o de ocasión de Wallscar.es de Grupo Paredes Automoción. Hasta el 30 de agosto encuentra descuentos adicionales en sus vehículos. Y si quieres vender tu coche en Wallscar, te lo compran. Encuentra todas sus unidades disponibles en la web Wallscar.es o visítalos en Sor José Falcorta 37, Elche.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 La Glorieta, con Rosmarie Alonso. Pasan cinco minutos de las doce del mediodía y nosotros continuamos con más música. Vamos a escuchar el último tema de la actriz, cantante y bailarina española, aunque de origen eh, británico-danés. Ella es Kimberly Tell. Tiempo para estar así de triste, para estar así, para estar así de triste. Mm -hmm. Mm -hmm. Tengo marcas en la piel de tanto quedarme en la cama. Dejando blijven blijven blijven blijven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 con Rosmar y Alonso. Y seguimos con la música, recordando a uno de los grandes eh, que se apagó este mes, este año, mejor dicho, de pandemia. Él es Luis Eduardo Aute. Me va la vida en ello.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 Por aver creído que amar era el verbo más bello, oh, dímelo. Me va la vida en ello, me va la vida en ello. Dezinde laberinto, que amenazara con un callejón sin salida. Ante otro, más de lo mismo, creí en lo ik era búsqueda y no una guarida, pero quiero que me digas amor. Dat no todo fue was por haber creído que ama. era el verbo más bello, oh, dímelo. me va la vida en ello? me me me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 canción de Luis Eduardo Aute que dedicamos a los bomberos de Elche que siguen trabajando para protegernos a nosotros, al medio ambiente y también a los animales, porque hoy mismo Los bomberos acaban de rescatar a un perrito de un pozo de hormigón situado en un camino rural de la pedanía del Altec. Nosotros vamos a continuar en el programa La Glorieta cuando son las 12 y 15 minutos de la mañana y lo hacemos ya con la última de las entrevistas programadas. La vamos a realizar al presidente de la Asociación de... de asociaciones de la Federación de Asociaciones Vecinales de Elche, porque el aumento de casos positivos en Elche, el aumento de casos positivos de coronavirus preocupa a las autoridades sanitarias, pero también a la ciudadanía. La pasada semana, esta federación pidió al, aquí, al equipo de gobierno por escrito un mayor endurecimiento de las sanciones para que se cumplan esas normativas. Hoy entrevistamos a Bernardo Sánchez. Muy buenos días, Bernardo. Hola, buenos días, Rosmari. ¿Qué tal? Pues nos gustaría que nos cuentes de qué forma las asociaciones vecinales se están implicando en esta importante labor de concienciar a todos de la importancia de extremar esas precauciones ante una pandemia que no se ha frenado en verano. No, como tú bien dices, ha habido rebrotes. Esto parece que con el calor se iba a mitigar y lo íbamos a controlar, pero estamos viendo que el calor y el aumento de horas de sol pues no, no está haciendo el efecto que, que pensábamos, ¿no?, como, como virus que es. Nosotros desde la federación estamos intentando concienciar primero a nuestra gente, a todas las asociaciones y socios de la importancia de cumplir las, las medidas y luego, eh, por ende, a la población general, a través del comunicado que lanzamos, al ayuntamiento y a la ciudadanía en general, pidiendo responsabilidad a todo el mundo, pidiendo que se extremen las precauciones, que esto no ha pasado y luego también pidiendo que se desarrollen campañas de concienciación por parte del ayuntamiento que es quien tiene más capacidad para poder realizarlas. Nosotros también estamos barajando de hacer algo. Ahora, cuando tengamos opción eh, con el ingreso del convenio, que en breve creo que ya lo tendremos, y luego la otra parte, la parte mala, la parte negativa, que, pero obviamente también tiene que estar, que es la, la sanción pecuniaria. Si no, si no hay sanción, hay ciertos colectivos que, pues que no, no acaban de entenderlo y también tienen que estar. ¿no? Eh, vosotros, las asociaciones de vecinos, ¿qué análisis, qué análisis realizáis de, de lo que está ocurriendo? ¿Por qué consideráis que se han duplicado de esta forma los casos positivos en un municipio donde su tasa era, <risa> ha sido menor al resto de... De, la, de, de municipios valencianos, teníamos una tasa mucho menor que en, otros, en otras poblaciones. ¿Qué pensáis que, que está ocurriendo ahora en julio? ¿Qué ha ocurrido? Yo creo que hemos hecho un confinamiento ejemplar. Creo que el confinamiento, sobre todo en la primera fase, más dura y luego incluso en, la, en el inicio de la desesperada, creo que a nivel de nuestro municipio licitano, la población licitana ha sido totalmente ejemplar en cuanto a la, a la reclusión, a respetar las medidas, pero cuando, obviamente, ha empezado la nueva normalidad, pues nos hemos relajado, nos hemos relajado porque con, con el confinamiento, pues todo era más sencillo, ¿no? Había que estar en casa, había, no se podía salir, se podía salir solo a ciertas cosas, tasadas, eso lo hemos llevado a caja tabla, pero hemos pensado que, que esto ya estaba superado, que porque se podía salir, se podía ya hacer una vida normal, entre comillas, Pues eh, hemos relajado las medidas y, y no debe ser así por, por el tema del uso de la mascarilla, de higiene de manos, de distancia social. Yo creo que Elche es una ciudad, es un municipio muy activo socialmente, ¿vale? Eh, hay mucha tradición pues, de juntarse con la familia, con amigos y yo creo que los principales focos eh, están ahí y los datos de los responsables de sanidad creo que lo avalan, ¿no? Eh, los principales focos se están dando en entornos familiares, en reuniones familiares en campos, en taled, donde obviamente mmm, no se puede intervenir porque forma parte del ámbito privado de cada uno y en el cual creo que es donde estamos un poco fallando, ¿no? Estamos pensando que ya se puede hacer todo como lo hacíamos antes de la pandemia y no es así. Tenemos que cambiar el chip y tener en cuenta que hay que restringir al máximo las reuniones familiares y de amigos, hacerlo pues cuando... No voy a decir cuando no haya otra opción, porque obviamente es algo que forma parte del de, de ocio, lo hace quien quiere. Pero sí limitarlas en, en cierta medida y, sobre todo, tomando medidas. Eh, aunque se junten con la familia, sean personas de, de fami de cercanas, de confianza. Eso no quiere decir que no te puedas contagiar o que alguno sea asintomático, Por lo tanto, hay que seguir utilizando la mascarilla y otro tipo de medidas que, que se están aconsejando por parte de las autoridades. Esto es cierto, son reuniones familiares, pero también de amigos y además el perfil del contagiado, al menos hasta la pasada semana, era de gente joven. ¿Vosotros también consideráis que en las zonas de ocio hay que actuar? ¿Hay que limitar esa actividad en las terrazas y en los locales nocturnos? Sí, nosotros creo que eh, hay que tomar ciertas medidas. No estamos hablando de la clausura, como han tenido que adoptar algunas otras comunidades, pero sí que pensamos que debe haber un mayor control y vigilancia e inspección. Pensamos que hay muchos locales de ocio que lo están haciendo muy bien, pero hay otros que no lo están haciendo tan bien. Entonces, lo que no puede ser es que paguen justos por pecadores. Tampoco podemos pedir que lo cierren todo, pero sí que implantar ciertas medidas, eh, como puede ser el, el control, mayor control sobre el aforo, el control sobre todo alrededor del local de ocio para que no hay aglomeración de personas o son cosas que obviamente dentro del recinto no se producen y ya no, no es responsable el dueño del establecimiento. Y luego, pues si la cosa no mejora, yo creo que sí que habría que valorar, delimitar cierto, cierto horario, porque tenemos claro que, que cuando eh, pasa de ciertas horas de la noche, pues obviamente la gente se va relajando más, ya se ha tomado una copa ya se, es, otro, es otro ambiente ¿no? ya se, se relaja mucho las medidas y luego pues las terrazas que no estén haciendo bien las cosas con el tema de la distancia entre mesas que también se ha relajado mucho la distancia entre mesas antes veíamos mucha distancia y ahora ya cada vez vemos menos y luego sobre todo el clave el tema de los camareros los camareros tienen que ser los primeros responsables eh, de, de cumplir y hacer cumplir la, las medidas no, ahora mismo entendemos que no tiene por qué ser su función, pero tienen que ser responsables porque al final son los que controlan la terraza y los que pueden indicar a los clientes si lo están haciendo bien, que no junten mesas, que hasta que no empiecen a consumir tienen que llevar la mascarilla y este tipo de cuestiones. Desde el ayuntamiento pues a lo mejor hay que hacer alguna campaña a estos establecimientos, al personal que trabaja en los establecimientos, para que sepa qué medidas tomar y que sea responsable. Tenéis ahora eh, de cara a estos días de fiestas Que haya botellones, porque hasta el momento, ¿vosotros habéis detectado botellones o teméis que se incrementen ahora? No, hasta el momento, a mí no me consta que haya habido botellones masivos, como puede haber en otras zonas de ocio de la costa, de la provincia de Alicante, de la costa blanca, por las características de nuestra ciudad, en la cual en verano normalmente el ocio se traslada en su mayoría, no todo, a otras poblaciones. Pero la semana o la semana previa de fiestas, aunque no se vaya a celebrar porque están canceladas, sí que tememos o esperamos eh, convocatorias de botellones, a lo cual tenemos que llevar mucho cuidado porque eh, sabemos, todos tenemos claro en qué zonas se van a hacer, en qué parques o en qué zonas se suelen producir y aunque no haya fiestas, eh, nosotros avisamos y tememos de que vaya a haber este tipo de convocatorias. Eh, ustedes han pedido al ayuntamiento, eh, a través de un escrito, ¿ha habido respuesta a esas peticiones? No, no hemos formalizado el escrito, porque estábamos teniendo una reunión que precisamente tenemos hoy para trasladar, aparte de esto, otras cuestiones sobre el uso de los centros sociales y sobre los presupuestos participativos, pero sí que vamos a trasladar lo que hemos expresado en medios públicos para ver en qué situación está la cosa, porque sí que es verdad que hemos notado un aumento brutal en el número de sanciones interpuestas. En ese sentido, creo que lo están haciendo bien. Pero luego también vamos a solicitar campañas de concienciación como comentaba yo anteriormente, por lo menos una general a la población y quizá sería interesante otra específica para el ocio y la restauración. ¿Los centros de salud hay quejas en estos momentos o no? Porque hemos entrevistado a varios, bueno, a varios integrantes del personal sanitario que están diciendo que nos están sustituyendo las vacaciones. Hay, por lo tanto, hace falta personal. ¿Vosotros tenéis constancia de, de este asunto? Sí, hay quejas. Hay quejas en cuanto al tiempo para conseguir una cita, hay quejas en cuanto a la dificultad para conseguir una cita, sobre todo cuando no es un tema relacionado con el coronavirus, todo se, se reduce a la a llamada a contacto telefónico y luego pues estamos viendo que muchas consultas se están produciendo por teléfono para no tener que asistir, o sea que en general pensamos que está bien, pero obviamente pues hay personas que por sus patologías o por su edad pues no acaban de asumir o de entender esta nueva realidad ¿no? de, de la atención telefónica. Pero sí que es verdad que siendo... Estando en la cosa ahora, no en un momento grave por pues el tema de la pandemia, porque no tenemos muchas hospitalizaciones o muchos, mucha gente que necesite atención, eh, sí que es verdad que estamos notando cierto, cierto colapso, cierto bloqueo, cuando la cosa debería estar muy bien. Y tenemos miedo de qué va a pasar cuando llegue septiembre, cuando llegue octubre y obviamente pues, venga la temporada de la gripe, vengan resfriados y los centros sanitarios. van a tener una presión asistencial mucho mayor, entonces esperamos de que todo esto esté previsto, de que se produzcan refuerzos, porque sí que es verdad que hasta la fecha, como tú bien dices refuerzos, está habiendo pocos estamos viendo que, que está pues, el personal que suele estar en condiciones normales, y luego el tema de los respiradores entonces, hemos solicitado de que no se detraigan respiradores de la atención primaria de que sea algo a reforzar y a complementar, no podemos quitar de un lado para, para poner en otro Además, la, está a la vuelta de la esquina, el, el inicio de las clases, la, la vuelta a los colegios. ¿Les preocupa? Eh, ¿Ha terminado el, el proceso de matriculación? ¿Ha habido también quejas en, en este año en cuanto a la matriculación de los colegios? No, yo creo que el proceso de matriculación, por lo menos por los mensajes o por el feedback que nosotros podemos tener de, de la gente que milita en asociaciones, eh, está siendo muy bueno. Yo creo que el proceso de matriculación Pese a que todos nos hemos tenido que adaptar a una matriculación online, a una matriculación en, digamos, muy, muy agoteo, ¿vale? con cita previa, cada uno en la hora que tiene que ir. Pero yo creo que eso está, está bien solucionado. Creo que se ha hecho una buena matriculación, pero ahora viene la parte difícil, ¿no? que es la parte del de, de inicio del curso escolar. Eh, ya veremos qué, qué modificaciones o qué reformas estamos a la espera de las noticias que las autoridades escolares nos vayan dando de, de cómo hacerlo. Ya se están empezando a ir cosas, los grupos burbuja, eh, horarios, cada grupo entrará a un horario, convivirán siempre con el mismo grupo. Bueno, eh, son cosas que seguro que van a ayudar, pero, pero también estamos con la incertidumbre de, de qué va a pasar con este inicio escolar. ¿no? Esta semana también ha sido importante para la puesta en marcha de ese plan centro de la peatonalización del centro. ¿Cómo están recibiendo las asociaciones de vecinos? Eh, las actuaciones urbanísticas que ya han comenzado con el cierre de la corredora y que eh, continuarán el lunes que viene con la adecuación de la calle Virgen de la Cabeza. Pues aplaudimos totalmente la iniciativa, ya era hora. Yo creo que todos saben que nosotros como federación el movimiento de final lleva reclamando la peatonización como algo necesario y positivo desde hace bastantes años eh, y yo creo que, bueno, bienvenida sea ahora ya que se ha empezado Mal necesario que ahora la, la corredora esté cortada y que esté vallada, pero obviamente cuando acaben las obras, pues estamos seguros de que va a quedar un centro excepcional, comercial, diferente y que seguro que cuando la gente vea cómo está terminado, pues va a valorar este sacrificio o este entorpecimiento del tráfico que ahora a lo mejor se pueda producir. La Federación de Asociaciones de Vecinos, ¿cuándo va a emprender eh, o a retomar sus actividades? Sé eh, que ahora está de vacaciones, que hemos tenido un confinamiento, una pandemia, una pandemia dura, pero en estos momentos, ¿cuándo empezarán ustedes a retomar eh, esas actividades con las asociaciones? Se lo digo también porque las fiestas eh, se han suspendido, pero a mí me gustaría también que nos dijera eh, cuáles el mensaje ¿no? de, de las asociaciones de vecinos para pasar lo mejor posible este mes de agosto en Elche? Porque muchos no han abandonado la ciudad, se quedan aquí. Bueno, pues es un año diferente en todos los sentidos. Ya lo venimos viviendo desde los últimos tres cuatro meses con la cancelación progresiva de actos, de tradiciones, que, que nunca yo, en, en el tiempo que tengo de vida, nunca había visto cancelado una Semana Santa, unas fiestas de Elche... ...unas hogueras de San Juan... ...es una situación totalmente anómala y nueva... a ...la que nos tenemos que adaptar... ...tenemos que ser conscientes de que esto es, es histórico... ...y tenemos que estar a la altura de, de, de la historia... ...y en este sentido, bueno pues... ...obviamente cada uno intentará pasar este mes lo mejor posible... ...las vacaciones lo mejor posible... ...nosotros lo que recomendamos es... ...no, no realizar demasiada movilización... ...demasiada movilidad... Entendemos que, lo, que, lo, que más, lo más seguro es no irse muy viejo, sobre todo a zonas que tengan tasas de contagio muy altas y luego, sobre todo, seguir llevando las medidas de seguridad, de, de distancia, de mascarilla, de, de lavado de manos a donde se vaya. Aunque se esté de vacaciones, el coronavirus no descansa y no se toma vacaciones. Entonces, tenemos que seguir eh, con estas medidas, eh, aunque estemos relajados porque, porque estamos de vacaciones. ¿También les preocupa muchísimo eh, la crisis, esta crisis económica y social? Eh, ¿Cómo se encuentra la ciudad en estos momentos? ¿Ustedes van a emprender campañas también para seguir ayudando a las personas más vulnerables o para seguir incentivando la economía local y el empleo? Bueno, en la medida de lo posible, no es, no es una de nuestras funciones, objetivos principales como movimiento vecinal, pero sí que ayudaremos, aportaremos nuestro granito de arena, por supuesto, en lo que, en lo que el ayuntamiento nos pueda solicitar o en lo que la iniciativa de las asociaciones pueda, pueda generar. Nosotros pensamos que, obviamente, esto es una crisis general, no es de Elche, sino es de, ni siquiera tampoco del país, sino de todo el mundo, y en este sentido creo que nuestra ciudad pues, no está eh, en la peor situación me sabe mal decirlo, pero obviamente el no depender tanto del turismo como puede ser otras poblaciones, como Vendedor o como habitante, creo, creo que no, no vamos a sufrir tanto las consecuencias de esta, de esta crisis, porque obviamente lo que más está dañando el coronavirus es eh, pues eso, el, el turismo, la hostelería, la restauración, el, el, el contacto social, las vacaciones y en este sentido, bueno, nuestra ciudad eh, por su estructura económica, creo que no va a sufrir tanto la, las consecuencias. ¿no? Pues Bernardo Sánchez, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Elche, gracias por atender esta llamada. Gracias a vosotros. 101.4 Tele-Elche Radio Marca Si estás preparando tu boda, tienes que conocer Finca para Eventos Catona. Nuestro equipo de profesionales os garantiza un día inolvidable. Contarás con encantadores jardines donde dar la bienvenida a tus invitados. Amplios salones, cocina propia que se adaptará a vuestros gustos y presupuestos con menús personalizados. Eventos Catona, una finca a la altura de vuestras necesidades. Para diseñar una celebración especial y única. Estamos en Elche, en carretera de Matola. Y ahora podrás disfrutar de nuestros menús, paellas y carnes a la brasa en nuestros nuevos jardines. Oh! Hey.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 I <laughs>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 Pues estamos ya en la recta final del programa de este miércoles 5 de agosto y después de escuchar a ese grupo femenino de la década de los 60 neoyorquino de Ronets vamos con otra voz eh, femenina pero del siglo XXI con plena vigencia y en las listas de los éxitos tenemos colocada a la catalana Rosalía. le dali dorodo yo sentí como un grillo andelagas a suelo ya sabía que ser un uh, Uff, uf el zaparpadeando la luz del descansillo. Una voz en voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo Malamente. la mente sí Que mira, la acera. mira, mira, mira, mira, mira, más mira. quiero cruzarlo, va no se mueve tan malea. 4. Teleelch Radio Marca. Este agosto no habrá desfiles, pero sí habrá fiestas. Vive en familia con Teleelch, Pirotecnia Lalba y Piroelch. Del 7 al 15 a las 8 vive el ambiente festero con reportajes diarios, entrevistas, las mejores imágenes de nuestro archivo histórico y recordando las retransmisiones del 2019. Este año,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 Y no te pierdas en el programa especial de TeleElch, La Coeta Diaria. En Pirotecnia Lalba y Piroelch estamos contigo. Estamos con las fiestas. 12 y 41 minutos. Vamos a escuchar los cuatro besos cantados por tres artistas: Lola, Índigo, Raúl Alejandro y Lalo Ebrac. Pido botella en la mesa pa' ver si al fin. Caigo en tu boquita. Ira, que gira y solo te miro a ti. Si tomaste tequila Ay, Dale, que es tu turno y todo se vale. Si me toca beber, pues dame. Son las reglas del juego. Ahora vamos a ver quién de los dos. Que primero. Trove. Piso menos uno. Quédate abajo que te lo hago el desayuno. Cuando lo hago contigo ya no quiero con ninguno. No, no, no. No quiero con ninguno. No, no, no. Si, sí, si, sí, sí, sí. si, no te lo bebes tú, pues ya me lo bebo yo. Como viendo por mis amigas por la que me parió los ojos si no te shot two shot three shot 4 Sabes lo que quiero: gasolina y alcohol One shot two shot three shot four. y cada tiempo cuenta Yo no seguimos hasta la otra te haré lo que me piden. 4-7 en doe 4 20 Los 3-4 no les meten. Ik wil que se plume, lo inventé a los 17. un beso, una mirada, pica un ojo, que te espero en la Son cuatro besos, Que eso nada, Que eso nada. tira beso, una mirada, un ojo, que te espero en la entrada. Son cuatro besos, No, I said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 Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Estamos en los últimos minutos del programa La Glorieta y todavía hay tiempo para más música. Vamos a escuchar el buen ritmo del canca. A dieta de dietas. Acá empañamos papá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 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosemary Alonso. Pues estamos ya en los últimos minutos del programa La Glorieta de hoy. Quedan seis minutos para llegar a la una del mediodía. Nuestros compañeros Ana Pascual y Daniel Álvarez están ya preparados para acercarles las noticias locales en una jornada del miércoles 5 de agosto que está caracterizada por varias ruedas de prensa que se han convocado en el Ayuntamiento y en el programa de hoy, de este miércoles, nosotros... ...lo hemos eh, centrado... ...en esa tertulia con los periodistas locales... ...que comenzaba a las nueve de la mañana... Gaspar Maciá y Pablo Serrano... ...hablando de acontecimientos... ...que se han llevado a cabo... ...en los últimos días en la ciudad... ...como el inicio del Plan Centro... ...el inicio de las obras de peatonalización... ...del casco histórico... ...con el cierre al tráfico de la corredora... ...las críticas... ...que esta actuación ha despertado en la oposición... ...y la respuesta... ...del equipo de gobierno. También se ha hablado de ese acuerdo histórico... ...alcanzado entre la Federación Española... ...de Municipios y Provincias... ...y el Ministerio de Hacienda... ...para devolver con intereses... ...a todos los ayuntamientos... ...sus remanentes, sus ahorros... ...y que puedan servir ese superávit... ...no a amortizar deuda como hasta ahora... ...sino a invertir en actuaciones necesarias... ...para las ciudades... ...como deporte, cultura, movilidad y actuaciones urbanas en, en definitiva. Hay mucha inversión pública que necesita esta ciudad. También hemos hablado en nuestro programa de hoy del sector de la hostelería con la entrevista que hemos realizado al presidente de la Asociación de Hostelería, Francisco Javier Mora, ya que van a iniciar a partir del sábado una ruta de tapas, actividades alternativas a esas fiestas que han quedado suspendidas, saben ustedes, por la pandemia. También hemos entrevistado al presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Bernardo Sánchez, por esa preocupación que existe debido al aumento de los casos positivos de coronavirus en esta ciudad, al igual que el resto de ciudades españolas aquí en Elche de momento Hay siete brotes ya confirmados y por desgracia ha aumentado la cifra de fallecidos según la última actualización de los datos de la Consellería de Sanidad. Hemos tenido muchos contenidos pero nosotros ya tenemos que poner el punto final y lo ponemos como siempre con música y además con buen ritmo llegan los servicios informativos.